Muy buenas noches bienvenidos a la rosa de los vientos... ...en bienvenidos a la sintonía de Onda Cero Radio... ...casi 120 minutos por delante... ...con Tartulia y con muchas otras cosas. Saludos de un servidor de Bruno Cardeñosa... ...en nombre de todo el equipo que hace posible este programa... ...Martín Exposito en la redacción... ...Marían Moreno al frente a parte técnica... ...y en la codirección Silvia Casasola... ...y por supuesto con el recuerdo... El recuerdo al fallecimiento el 20 de octubre, tal día como hoy, el día que se acaba de ir, el 20 de octubre del 2007, hace justo seis años. Hoy el fallecimiento de Juan Antonio Cebrían, el creador de la rosa de los vientos, el hombre que con su voz nos transportó al pasado, al presente y nos hizo ver el futuro. Con el recuerdo y el agradecimiento para todos los oyentes que han participado mucho hoy en las redes sociales. Recordándolo, comenzamos. El programa de esta madrugada, un programa para el que tenemos los siguientes contenidos preparados. Un programa en el que nos vamos a plantear si podemos leer la mente, si la ciencia lo podrá hacer. Manuel Carvalho, muy buenas. Pues todo parece que sí. Se han estado realizando ya unos experimentos realmente interesantes que acaban de ser publicados en la revista Nature Communication. Eh, sobre todo con cuestiones matemáticas, pero que llevan a los investigadores a la conclusión de que en los propios los próximos años va a ser posible leer la mente, con todo lo que eso implica. Decían que no existía, que era cosa de pseudociencia, bueno, pero en cierto modo quizá no lo que se pensaba, pero sí que existía, que era real, que era un animal desconocido ya se conocen los análisis, llevamos años y años hablando del estudio genético de esas muestras con un investigador, un genetista británico Brian Sykes ha realizado, se decía que de muestras del Yeti, Lorenzo Fernández, muy buenas, que tal, buenas noches Pues efectivamente, por fin tenemos la, la conclusión a la que se ha llegado después de estudiar esas dos piezas que hay en, en una universidad inglesa, concretamente un supuesto dedo del Yeti, también varios eh, cabellos se han analizado y por fin se ha llegado a conclusiones, pero lo más interesante de esto va a ser que nos vamos a montar en nuestra particular máquina del tiempo, vamos a ir al año 1958, que es cuando empieza toda esta historia, porque verdaderamente yo creo que ni Indiana Jones podría encontrar una pieza o vivir una aventura como esta. También decían que no existía el Kraken, que no existía el la mar gigante Silvia Casasola. Exactamente, de eso te hablaré... ...pero sobre todo quiero yo agradecer... ...en esta noche... ...la cantidad de cariño y de recuerdos... ...que hemos recogido en las webs... En, ...en todas las páginas de Facebook... ...y en Twitter... ...que incluso han creado dos hashtags... ...uno con Zebri y no te olvidamos... ...y otro con fuerza y honor... ...y la verdad que ha sido un cariño... ...y, y un apoyo espectacular... Y luego pues es cierto, el Kraken pues eh, prácticamente era leyenda, eran cuentos y luego resulta que ha habido unas evidencias, unas evidencias con vídeos y todo, que ese calamar pues no era tan cuento y tan leyenda. Y luego explicaremos cómo ha ido evolucionando todo esto. Hablando de evolución, la que va a llegar en el futuro, porque así seremos... Juan oh, José Sánchez, fueron muy buenas... Hola, ¿qué tal? Pues sí. Seremos, como nos diga la tecnología, fíjate que se pensaba hace no mucho que ya había acabado todo, que la evolución había llegado a su fin, que éramos perfectos, que éramos extraordinarios, que ya nada nos iba a modificar, pues no, ¿no? Pues parece que, como tú dices, no sé si es la, la evolución o es casi la ciencia ficción, porque nos estamos aproximando a, a determinados modelos de, de héroes, como por ejemplo los X-Men o el Iron Man, Eh, eso es lo que por lo menos está sugiere uno de los grandes neurocientíficos actuales david david egelman eh, de la universidad de medicina de baylor en texas y él lo que está planteando es cómo podemos unir a nuestra mente una serie de dispositivos periféricos que nos den una serie de datos que la mente sea capaz de procesar y de tal manera que bueno él especula con que dentro de poco podremos tener ojos en la espalda como quien dice dedos magnéticos y vista ultravioleta. Hablaremos más en profundidad de eso de tener ojos en la espalda, pero algunos ya han llegado a ese grado de evolución, me parece a mí. Ya sabéis que tenéis un hashtag en Twitter para participar con nosotros, para formular preguntas, para exponer vuestros comentarios. Almohadilla Rosavientos. Con Almohadilla Rosavientos en Twitter esperamos todos vuestros comentarios. También en el correo electrónico rosa.vientos.es. También esta madrugada El Buscador con Martín Espósito que os presenta la polémica esta semana se ha producido a partir de los falsos asesores en la red el caso de una mujer que ha sido acusada de inventarse datos pues bien, la acusada y la que acusa estarán con nosotros aquí. Ha preparado Martín Espósito, un auténtico cara a cara entre ellas y además eh, también va a estar Rubén Sánchez charlando con él, el portavoz eh, de FACUA, la Organización de Defensa de los Consumidores, FACUA. Rubén Sánchez estará también en la Rosa de los Vientos y la sección Un Mundo Feliz, os vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo se utilizan ciertas eh, cosas, el agua en este caso, para obtener un beneficio económico con una excusa la excusa de la salud. Las dos y doce, comenzamos En Onda Cero, la rosa de los vientos La zona cero Pues ya estamos de lleno en la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Estamos de lleno hablando sobre cómo vamos a ser en el futuro. Nos lo ha anticipado Juan José Sánchez Foro. Algunos tendrán ojos en la espalda. Ya te decía que no sé cómo, pero hay personas que ya lo han conseguido. De todas formas, ¿a que le llamas tu espalda también? El concepto de espalda lo mejor abarca más de lo que tú. A cobote, se refiere a cobote nada Claro, claro. Ah, vale, vale. No, no me hagáis decir lo que estoy pensando, venga, ir ya con la noticia. Pues a ver, eh, lo que comentan es ha habido una conferencia... Y hablamos de ojos, no de otra cosa que se parece, ¿eh? De ojos. Yo supongo que referís a la niña del exorcista, ¿no? Sí. No, pero esa le daba vuelta a los ojos que tenía delante. Mientras no os vayáis a los agujeros oscuros. Claro, claro, sí, eso, a eso lo estaba refiriendo yo anteriormente. Alguna exposición de arte, ¿no? O los lamas tibetanos de Lonsan Rampa cuando se pasaban con la cuña, es que Le salía a por... Qué broma. Juanjo Sánchez Oro sí, <risa> <Pincal>. <risa> Pon un poquito de orden aquí Que estos están desbocados pues hay una, Ha habido una conferencia eh, Pronunciada el 28 de septiembre de este año Por David Eagleman eh, Es un autor que a mí me gusta bastante Este verano bueno, os comenté que estuve leyendo un libro suyo Que se llama Incógnito Sobre la mente humana Y que, bueno, es bastante vanguardista en las opiniones que tiene. Y él planteaba en esa conferencia la posibilidad de que, o por lo menos entendía que no era demasiado difícil que pudiéramos ampliar nuestros sentidos. Él planteado dos escenarios. Uno que sería tener supersentidos, es decir, ampliar las posibilidades que nos ofrecen nuestros sentidos. Y otra cosa sería, otra opción sería crear o incorporar sentidos nuevos a nuestro organismo. Eh, la idea es más o menos seguir un modelo parecido a lo que nos encontramos, por ejemplo, con nuestros ordenadores, con los peces comunes. Nosotros lo que hacemos es que incorporamos al PC, que es la unidad central de procesamiento de información, periférico de distinto tipo. Podemos incorporar eh, una pantalla táctil, podemos incorporar eh, una impresora, eh, podemos incorporar directamente un sistema de riego que mande información y luego sea procesada en el ordenador. Entonces lo importante es que realmente sepamos cómo se procesa la información dentro del cerebro humano y luego que creemos una serie de dispositivos que envíen los datos adaptados para que digamos los digiera el cerebro, ¿no? Eso es el planteamiento. Entonces, siguiendo esa, esa idea Él ya ha eh, haya ido anunciando una serie de estudios que considera que ya son bastante pioneros y que están bastante desarrollados, en los cuales, por ejemplo, se ha comprobado en un experimento que además es bastante antiguo y que ahora parece que se está desarrollando, es un experimento que se realizó en 1969, en el cual eh, se demostró que una persona, colocando en su espalda, tocando por medio del tacto en diferentes puntos de su espalda, es capaz de reconstruir una imagen en su mente. Estoy, por eso estábamos hablando antes de, de ese tipo de, de visión eh, en la espalda. Eh, otro lado, otra cosa que también se sabe, por ejemplo, en ese sentido, eh, que conocemos que, por ejemplo, los ciegos pues, son capaces de eh, caminar guiándose por el sonido, ¿no? de moverse espacialmente por el sonido. Eso también eh, bueno, está muy, muy conocido. También, por supuesto, sabemos que hoy en día se utilizan oídos electrónicos, lo que sería la sustitución de órganos sensoriales con, por medio de dispositivos electrónicos. Todo esto es bastante habitual. Hay, una, por ejemplo, un dispositivo bastante curioso, y es que a través de una serie de electrodos en la lengua también es posible crear y transmitir imagen visual en el cerebro por lo tanto también esa sería otra vía es lo que se llama el Brain Port y eh, bueno, hay una, un experimento que justo también ha salido esta, esta semana que es bastante interesante y que habla de cómo crear determinadas prótesis que sean capaces de sentir lo que tocan. Es un poco la gran el gran problema que tenemos hoy día. ¿no? Aquellas personas que pues, tienen alguna de sus extremidades amputadas, cuando se les coloca una prótesis, evidentemente pueden operar, pero no lo sienten como algo que sea propio de su cuerpo. le ¿no? falta ese realismo. Bueno, pues ahora mismo se ha hecho una investigación que está bastante avanzada y que eh, lo que hacen es que tratan de, de crear... ...una serie de patrones de actividad neuronal en el cerebro... ...y que sean transmitidos de manera artificial por estos, estas eh, extremidades... ...como digo, estas prótesis... ...se ha probado con, con simios... ...y al parecer son capaces los simios de reconocer... ...como si fueran eh, datos propios generados en su cerebro... ...ese tipo de, de eh, eh, señales sensoriales que reciben desde el exterior... ...y bueno, la están incorporando... ...la idea es incorporarlo en futuro a esas prótesis artificiales... ...para que como digo ya no sean un elemento, un cuerpo extraño... ...sino al contrario, lo sientan como realmente eh, propios pero Quizás, como siempre, esta sería un poco eh, la cara del asunto de esta, eh, de esta idea que estamos hablando, de estos supuestos X-Men, eh, que además, por ejemplo, hay otro experimento muy interesante que acabo también de recordar, por ejemplo, es colocar una serie de imanes en determinadas partes de lo que serían las yemas de los dedos, y esos imanes son capaces de leer el campo magnético que hay alrededor. Eso permite, según cuenta Eagleman en su conferencia, que algunas personas son capaces de hacer eh, análisis magnéticos de, por ejemplo, eh, dispositivos electrónicos y ver si están averiados. Parece que es una técnica que utiliza. Bueno, pues eso que lo hacen ahora mismo con dispositivos electrónicos podrían hacerlo también dentro de utilizando su propio cuerpo. ¿no? Ser capaces de detectar esos cambios en el campo magnético que también lo hacen determinados animales, que son capaces de ver un poco el, el, las diferencias magnéticas que hay en el, en el entorno. Pero como decía, esto es un poco la cara A. Tenemos una cara B y es que, por supuesto... Quien más está apostando por este tipo de dispositivos es el Ejército. Y dentro del Ejército hay una agencia que es bien, bien conocida, que es la famosa agencia DARPA, que recibe un buen número de millones todos los años para hacer este tipo de, de investigaciones. Y ahora mismo ha hecho una oferta pública pidiendo el diseño de un supersoldado. Que es ahí lo que se nos está acercando a este concepto que decíamos de Iron Man. Porque lo que pretende es crear literalmente una armadura inteligente de combate. Lo que llaman un traje operativo ligero para asalto táctico. Es lo que llaman el TALOS. ...es eh, lo que pretende eh, este tipo de, de armadura... ...o por lo menos así es lo que ellos han anunciado... ...en esa convocatoria, en ese concurso... ...para que acudan diferentes empresas y universidades... ...es que eh, esta armadura, este exoesqueleto... ...pues funcione de tal manera que el soldado sepa... ...dónde está en todo momento... ...que además pueda comunicarse con el resto de los compañeros... ...y que además tenga un sistema que le suministre energía... ...y además resulte altamente móvil... ...eso es lo que pretenden... Uh -huh. ...sí que asegura la información que no le van a pedir de momento a esta armadura del futuro que um, sea capaz de volar. Sería la única diferencia con lo que se refiere a Ironman. ¿no? Pero bueno, es, es interesante porque, aunque esta noticia ha sido justo de esta semana, sí que tengo noticia de, de proyectos que está desarrollando DARPA, que eso sí que a mí ya me parecen eh, realmente espectaculares. Cosas... Hay, hay algunos fascinantes, ¿eh? Yo... No, y no es ciencia ficción, es ciencia, ¿eh? Exacto, o sea, son... Cuéntanos. No sé yo ya digo, Hay cuestiones que realmente me, me sorprenden porque, por ejemplo, están buscando sistemas para eh, evitar que una persona se duerma, pero incluso que pueda estar más de 30 horas seguidas sin dormir. Escuchando la rosa de los vientos se puede conseguir. Por ejemplo, por ejemplo, y además que pueda estar 74 horas activas eh, sin comer. ¿No? Entonces, ese tipo de, de cuestiones, bueno, pues me parecen que son, no sé, bastante interesantes. Por ejemplo, os cuento otra, eh, han comprobado que, que una de las cuestiones que fatiga más a los músculos es, por supuesto, la temperatura. Cuando nosotros realizamos cualquier tipo de actividad, automáticamente se eleva la, la temperatura de nuestro organismo y eso dificulta ¿no? y fatiga todo lo que sería nuestro esfuerzo físico y, por lo tanto, nos va poco a poco ralentizando. Bueno, pues ellos han creado un sistema a través del cual, eh, por medio de una especie de gel, se enfría el músculo y eso permite que nosotros... ...podamos realizar muchas más eh, tareas físicamente que, de, que sin utilizarlo ¿no? entonces bueno, se está manejando en ese tipo de cuestiones por ejemplo comentaban que una de las personas de los investigadores que lo ha probado, que tiene 70 años eh, era capaz de hacer ciento y pico flexiones sin ningún problema, gracias al gel y <ríe> a este gel prodigioso y eh, bueno, esas esa es son un, po, un poco las tareas que está realizando, pero tienen muchísimos proyectos, ¿eh? están gastando alrededor de 160 millones de, de dólares uh -huh. anuales, ¿no? financiados por el Congreso, en este tipo de tecnología porque consideran que naturalmente el eslabón más débil del ejército es el soldado y ellos aspiran a que no tengan nunca más bajas, ¿no? Esa es un poco la, la idea que se están planteando. Claro, yo según lo planteas, pues está todo fantástico, y para hacer una operación relámpago, pues genial, pero ¿y los efectos secundarios una vez que a lo mejor consigas esa efectividad? Es que eso justo es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con determinadas eh, medicaciones que se les dieron, que yo recuerdo, por ejemplo, en la guerra de Irak y también en Vietnam, se les daba determinada medicación a los soldados para impedir, por ejemplo, las armas químicas para contrarrestar el, las posibles amenazas de, o los riesgos que suponen las armas químicas y efectivamente se les generó una serie de daños neuronales, que luego fue mucho lo que pasó también con el tema del síndrome del Golfo que algunos achacaron todo el tema de la guerra del síndrome del Golfo, o ese tipo de, de depresiones ¿no? que se producen eh, postraumáticas y eh, parece ser que que bueno que había una gran influencia de esos mmm, medicamentos que se estaban tomando para paliar una, una cosa, pero bueno, y yo creo que muchas películas También han recreado ese tipo de efectos secundarios no nocivos, tanto para la salud física como mental, eh, cuando por un lado se trata de hacer este tipo de supersoldados. Que viendo los resultados que obtuvieron en Vietnam o en Irak, no sé yo, da la impresión de que esa inversión tan grande la investigación, al final no es muy operativa, ¿no? Depende, por ejemplo, el gel, fíjate. Yo, Depende eh, dónde lo apliques. La <risa> yo a Lorenzo sí, sí. le he visto con, una, so <risa> con una sonrisa de oreja a oreja estaba con el gel, no sé qué, qué se ha imaginado. 150 flexiones, <risa> imagínate, vamos. <risa> eh, Ahora sí. ya comprendo yo lo de Aznar, fíjate. <risa> <risa> lo correr. A mí me, me, me, me resultaba más sugerente el inicio de, de la noticia, eh, esa esas reflexiones sobre la alteración de los sentidos porque es algo que está recogido ya desde siempre en, la, en, en muchas teologías, en mucha literatura eh, mística, eh, sobre todo estaba recordando en el, en el Bhagavad Gita que es un, una síntesis, digamos eh, del de, de Ramayana, del de Mahabharata de la Supanisada, de los textos hindúes se habla de personajes con la capacidad de Ver con los oídos, tocar con el olfato, o sea, esa alteración que está recogida también en la psiquiatría como sinestesia y que también aparece descrita en, en ciertos casos tanto de apariciones en el vidente, en, dentro de esos arrabados místicos, como en casos de posesión, en que el sujeto dice que puede ver los olores o que puede escuchar eh, la, la, el, el, los sabores. Esas alteraciones de los sentidos ya están recogidas en, también en la literatura Por el sí, aquí la idea es, como bueno ya hemos también comentado un poco con hacia dónde íbamos con del transhumanismo, es que una vez que sepamos realmente cómo se procesa la información en el cerebro mmm, y saber qué áreas, eh, por ejemplo, con lo que han realizado esto que comentaba, estas prótesis electrónicas, lo que se ha hecho ha sido estudiar, por ejemplo, en los simios, cómo, qué áreas del cerebro se activaban cuando tocaban eh, determinados objetos. Y lo que han hecho luego ha sido quitar esos objetos y mandar la señal de manera artificial. Una vez que se sabe que eso funciona, lo que tienes que hacer es crear un, una prótesis que cuando toque algo, en ese momento envíe una señal similar a la que el cerebro es capaz de captar. Y no solamente eso, sino que han tratado de crear no solamente la señal, sino que también han intentado, por ejemplo, eh, el realismo de lo que es la presión, sentir la presión, la sensación de presión, también la ha tratado de reproducir. Por eso digo que la idea es que al final tú sientas que realmente el... el Bueno, pues esa parte esa parte artificial realmente no es tan artificial sino que forma parte de tu cuerpo sí, también claro. recuerdo un poco a la idea del miembro fantasma que es todo lo contrario, sí. que es esa sensación que tenemos cuando hemos perdido una pierna o una cosa, y sin embargo seguimos pensando que está ahí ¿no? o sea que también el cerebro crea esos fantasmas extraños a veces como... pues es que fíjate lo que tú decías, es que esto al final te lleva a una conclusión que a mí me parece aterradora ¿no? porque parto de la idea de que este tipo de por desgracia, no gran parte de estas investigaciones de estas experimentaciones de estos estudios se hacen casi siempre en un entorno enfocado a a, a la industria armamentística, casi siempre ¿no? es quien se lo y, puede pagar claro, que, por otro lado es quien puede pagarlo pero a mí esto, lo aterrador, lo que tú dices ¿no? al final es buscar ese área del cerebro y saber en, en, en, en qué nos puede servir, en qué funciona, para aislarla ...y al final lo que esto supone es que el cuerpo cada vez interesa menos... ...es decir, es que llegará un momento en que el cuerpo se desecha... ...y te quedas con esa parte que te interesa... ...y es lo que pretendía, lo que hemos hablado... ...volviendo al tema de los transhumanistas... ...es ¿no? lo que hemos hablado en alguna tertulia ya... ...con respecto a este, a este millonario ruso... ¿no? ...este que decíamos la semana pasada que se parece a Vettel... ...el Dimitri sí. Scott... ...bueno, pues este señor pretende precisamente eso... ...va buscando eso, es decir, vamos a ir a aislar... ...la, la, la, la emoción, la conciencia... ...la metemos en la cabeza de un cíborg... ...y a partir de ahí tenemos superhombres... Es que parece que todo tiende hacia eso. Es, que Pero... es nuestra obligación. O sea, ¿Es nos... nuestra obligación cuál? Nuestra obligación es... Ser menos conocer... humanos y ser cada vez más cabrones. No, pues, saber la verdad. La... Nos guste o no. Y conocerlos ah, sí, a nosotros mismos para contigo. conocer todo lo demás. Sí. ¿no? El problema es que cuanto más nos conocemos, más vértigo sentimos probablemente de todo lo que nos queda por conocer o de la lo... lo físicos y lo tridimensionales que somos y, y, y el aparente poco romanticismo que nos queda. El estudio del cerebro nos está llevando a esas conclusiones en que el cuerpo físico quizás menos importante porque está sometido al cerebro. Las experiencias claro. que se están haciendo ahora con realidad virtual, con, con realidad artificial, eh, con, haciendo percibir con esas gafas a, a una persona distintas situaciones, eso produce cambios fisiológicos. Pero es que la sensación que da como... Manuel es que ese es el 5% que se ve, que luego tienes un 95% que es buscar la perfección a la hora, por ejemplo, de matar. Por ejemplo, ¿no? Es decir, buscar a ese superhumano que en un momento determinado te sirva para poder arrasar en el menor tiempo y, posible con las menos bajas. Creo que son las empresas armamentísticas, sí, Pero bueno, es hay que, que decirlo, para ¿no? Para yo, creo, yo creo que también hay que decirlo. Ray Gelo... Se Hel diseña un, una, un arma, un, un avión de combate con más autonomía, con más capacidad de fuego, claro, claro. para repartir el, golosinas. Bro. Ray Gelo Buin, con Almadía Rosa Vientos en Twitter, dice que de lo de 30 horas sin dormir, que no se entere mi jefe, Y Quijote Total, con Almadía Rosa Vientos también en Twitter, dice que el desarrollo científico en el campo armamentístico, que es lo que estamos ahí hablando, produce adelantos en otros campos de investigación. Es verdad. Es la doble lectura que, que puede tener. Cuando hay una gran inversión por cuestión de... Pues mundial eh, a nivel eh, geoestratégico en eh, temas eh, científicos relacionados con defensa, también se avanza en otros, en otros campos, es un dilema al que nos hemos enfrentado muchísimo y que en la Segunda Guerra Mundial sí, pero, se vio muy plenamente pero, no, pero si para llegar a la Luna tenemos que pasar por sí, el no, artismo no, no, no, si es claro. que mira, mejor no llegar a la Luna si sí, sí, sí, no, sí, sí, evidentemente es un tema que daría no, muchísimo muchísimo eh, para hablar, por cierto Manuel, ya que lo has mencionado muy rápidamente, lo comentamos esas últimas investigaciones relacionadas con el cerebro con la búsqueda de algo que es fascinante poder leer la mente pero de forma absolutamente científica ¿no? sí, hay muchas formas de leer la mente y esta sería otra más que se viene a sumar es una nueva investigación que acaba de publicarse en la revista Nature Communication y que pretendería ser la nueva forma de leer la mente de los pacientes a través de un estudio muy interesante la verdad es que es, es original porque se ha llevado a cabo Eh, no en un laboratorio como se realizan los estudios neurológicos o neurocientíficos en general, sino en un hospital utilizando como sujetos, con su permiso, por supuesto, a una serie de enfermos, pacientes de epilepsia, que estaban en espera de cirugía, ingresados en ese hospital, y a los que se eh, colocaron de forma voluntaria una serie de electrodos en la el superficie del cerebro para que los llevasen constantemente mientras hacían su vida diaria, mientras comían, mientras recibían las visitas, hablaban con el personal sanitario y demás, estaban constantemente, sus cerebros estaban conectados a esos electrodos que tenían la misión de, teóricamente, determinar la región que estaban causa causando sus convulsiones y si las regiones disfuncionales podían ser eliminadas eh, a través de la cirugía que estaban esperando cada uno de ellos, ¿no? Pero, durante esos días, el doctor Josef Parvitsky, que es profesor asociado de Neurología y Ciencias Neurológicas de la Universidad de Stanford, quien ha coordinado este estudio, decidió hacer un poco de Boyer e ir registrando todos los pensamientos que tenían esos sujetos conectados con esos electrodos y vincular la actividad cerebral específica a los comportamientos que estaban llevando a cabo, y a las reacciones como el dolor, el comer, beber, pasear, dormir, todo eso quedaba registrado para intentar asociar cada uno de esos comportamientos de esas personas con un área determinada del cerebro que estaba reaccionando en cada momento. Así, durante varios días, eh, se sometió también a los pacientes a una serie de tests para que respondiesen a preguntas sobre si algo era verdadero o falso eh, se les invitaba a hacer cálculos matemáticos hasta que los científicos y, y lo que los científicos llaman memoria episódica, es decir, preguntas relacionadas con cosas, con rutinas de la vida diaria como eh, ¿has tomado café hoy en la mañana? ¿has tomado bollos de chocolate o de crema? y con todo eso se compone un universo de datos asociando cada una de las reacciones cotidianas con una actividad cerebral, para luego hacer lo contrario, que es, en base a esa actividad cerebral, intentar deducir qué estaba haciendo el sujeto, o, una vez tienes la información de esas áreas del cerebro que están interactuando, poder adivinar qué es lo que está pensando el individuo en ese momento. Henry Grayley, que es director del Centro de Ética Biomédica de Stanford, hizo, acaba de hacer unas declaraciones en relación a esto, diciendo que es tan emocionante como aterrador. Porque significa que en poco tiempo existirán ya las herramientas para que podamos ver eh, cuando alguien esté, por ejemplo, haciendo operaciones matemáticas, tratando con números, pero además existirá la manera, y, y este concepto hila un poco con la noticia que nos ha traído Juanjo, de interferir en esos pensamientos, no solo leerlos, sino manipular el cerebro para interferir en la forma en la que alguien maneja sus números, ¿no? Con lo cual, el universo que no, se nos viene encima, el futuro que se nos viene encima es fascinante, aunque descubriremos que cada día somos más vulnerables a, agencias, a, a injerencias externas y que mañana más que nunca eso de que si no lo veo, no lo creo, ya no va a valer. ¿no? Creo que vamos a, a estar en disposición los próximos años de ver, de oír, de gustar y de tocar cosas que a lo mejor ni siquiera están ahí. Me alegra que seas tú además el que dice eso, de si no lo veo, no lo creo, eso ya no va a valer. Me alegra mucho que claro. seas tú. En el mundo de la magia no valido mucho, <risa> aunque Pero tú, veas... tú fíjate que estamos todos deseando a ver qué es lo que se descubre con, con todos los proyectos que están haciendo de intentar ver por dónde va el cerebro para, para solucionar sobre todo enfermedades que hay y, y potenciarlo lo mejor posible. Y resulta que, claro, que nos estamos metiendo en una tesitura que al final no sabemos muy bien hasta qué punto nos interesa saberlo todo, porque... Al, al intentar más o menos controlar qué áreas son las que se pueden estimular para eh, aprovechar ciertas cosas, esas áreas también se pueden volver en nuestra contra para que nos puedan manipular. Pero esa es la historia de la humanidad. Cuando se inventó Internet, pues fíjate, podía ser algo estupendo para eh, intercambiar información, para acceder a datos y, y luego pues, aparecen todas las aplicaciones desgraciadas y desafortunadas de internet, ¿no? La pornografía infantil, los robos de datos, las estafas eh, cibernéticas, no, como todo un cuchillo te puede servir para cortar el pan o para cortar un filete o para matar a alguien, depende del uso que se haga de ello. Y el, el, el, el proyecto que se inició en Estados Unidos, que aprobó Obama hace unas semanas, lo comentamos aquí, de ese plano general, de esa radiografía, como en el caso del genoma humano pues ahora con el cerebro nos va a dar tantas sorpresas y yo creo que vamos a alucinar en los próximos años lo que ocurre es que a lo mejor muchas de esas sorpresas no son agradables y, y me recuerdo un poco la aventura de Charles Darwin ¿no? con, seguramente Charles Darwin buscaba la verdad pero cuando descubrió la evolución de las especies la teoría de la evolución de las especies Fue crucificado por ello y mucha gente se sintió mal, y hubo suicidios y hubo juicios, porque de repente lo que habíamos creído sobre la historia de la humanidad durante siglos se desmorona y Dios no, no parece que no, no, no le queda sitio ya en ese nuevo mapa ¿no? pues probablemente vamos a descubrir muchas cosas sobre el cerebro, sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza que algunas de ellas estoy seguro de que van a ser duras de digerir. También lo que se ha descubierto es algo verdaderamente fascinante a partir de esos restos que han podido ser examinados por el genetista británico Brian Sykes, los restos del Yeti. Pues sí, pero permíteme brevemente decir, porque es que en el, en el foro me llama poderosamente la atención, uh -huh. ya me han preguntado que, que, que, por qué establece esa relación entre la Luna y, y los nazis. Bueno, pues es sabido que la evolución de la ciencia nazi Permitió, en cierto modo, que existieran personajes como Herbert von Braun, que fueron llevados a Estados Unidos, gracias a los cuales se inventaron esos cohetes UV con, lo que, con los que posteriormente se lograría llegar a la Luna. Es decir, si esto era necesario, pasar por todo este periodo de evolución científica dentro del sistema nazi para llegar a la Luna, pues mira, mejor no haber llegado. Era lo que quería decir y, y con esto queda aclarado. Ahora yendo al tema de los de los yetis que es un tema más amable, pues la verdad es que es yo tengo que decirlo, además me conocéis es junto con esos animalitos fósiles que nos trae de vez en cuando la, panteolo, la paleontología pues por ejemplo como nuestro amigo Pepito, ¿sabéis? El Concavenator Corcovatus o la Leviatán Melvilley o el Incanacus Paracasensis, esos nombres que no sé por qué se me quedan en la cabeza, ahí sí que habría que explorar mi cerebro. Yo lo que no pues, sé es cómo se te quedan en pues la cabeza. Pues yo tampoco, mira, son nombres curiosos que, que yo me imagino que por la sonoridad que tienen. Pues dentro de, de, de este ámbito de bichejos extraños que nos viene del pasado, quizás de un pasado no tan pasado, esos que, que también me fascinan son los, los que tienen que ver con la criptozoología... ¿no? ...con esos seres que, que vete a saber si se salen un poco del margen de la leyenda para entrar en algo mucho más real, sobre todo en vista ya no de los testimonios o de las huellas que hay, que, que en definitiva se están demostrando la gran mayor parte de ellas como piezas puramente humanas o, o animales, de animales reconocidos sino más bien por los testimonios reales que hay de los alpinistas, gente que conoce la montaña, que, que ha vivido la montaña intensamente, algunos de ellos incluso ha, ha llegado incluso hasta morir ¿no? en la propia montaña y que te hablan no solo del testimonio de las gentes que habitan en las aldeas de Bután, de Nepal, de las amasarías de Ladakh, por ejemplo donde más avistamientos de este tipo de, de seres ha habido y te cuentan que efectivamente que eso se produce, que es el día a día y que incluso ellos, han, algunos de ellos, vamos a dar nombres, lo, los han visto. Bueno, pues hay que decir que, que el año pasado se logró saber que una de las piezas más perseguidas era un dedo supuestamente perteneciente a uno de, de estos míticos seres, quizás no tan míticos. Eh, se custodiaba desde el año 1959 en el Colegio de Cirujanos de Londres. Pues como os digo, se logró saber el año pasado que, bueno, pues que de Yeti, como dicen en mi tierra, nadena, ¿no? Estábamos hablando de que a pesar de ser grondo, gordo, grande y rechoncho, pero era un dedo puramente humano, ¿no? Bueno, pues la historia de cómo se consigue este dedo para mí es que es, bueno, si la, si la coge Spielberg seguramente hace ya la quinta entrega de, de Indiana Jones, porque tenemos que remontarnos al año 1958 cuando uno de esos envidiados exploradores, por lo menos por mí ¿no? Peter Bayer eh, decide pasar unos días en la lamasería de Pamboché en, en Nepal en parte aislado por, por la tremenda nevada que le había caído Por favor, yo os pido que os pongáis en la fotografía de lo que es vivir una experiencia de este tipo. Eres explorador, te vas al Nepal, te quedas aislado en la alta montaña y más concretamente en una lamasería. Y encima estando durante semanas en esa lamasería resulta que consigues obtener el nivel de confianza suficiente con los monjes para que te enseñen la mano de una leyenda, la mano de un yeti. Bueno, pues este hombre se quedó tan solamente fascinado, y además debía de tener unas dotes de, de, de convencimiento, un hombre que, que debía de ser un comerciador extraordinario, pues consiguió, no que le dieran una, la mano para llevársela, pero sí que le dieran por lo menos una pieza, le dieron un dedo, ¿no? La cuestión es que cuando este hombre baja de la alta montaña, llega a Calcuta, evidentemente por muchos contactos que tiene, hay que decir que por aquel entonces este hombre trabajaba para el célebre anatomista William, William Oswald Hill, eh, también estaba apoyado económicamente por el norteamericano multimillonario eh, Tom Slick. pues hay que decir que pese a todo este apoyo económico, pese a la gran cantidad de, de contactos que tenía, las autoridades de la India no le dejaron, no le dieron los permisos suficientes para que sacara esta pieza del país. ¿Sabéis cómo salió este dedo supuestamente de un Yeti de la India? Pues gracias a un actor, ni más ni menos que James Stewart. Este hombre tenía muchos contactos, concretamente el mecenas Tom Sleek, el multimillonario, consigue que, sabiendo que en esas mismas fechas en las que Peter Byne baja de la alta montaña con ese dedo, sabiendo que está de vacaciones James Stewart con su esposa en Calcuta, le convence para que introduzca ese dedo en la ropa interior de su esposa Gloria y de esta forma consiguen sacar... No pongas esa cara, Bruno, que no estamos hablando de la espalda ni de los ojos de la espalda. Estamos hablando de un dedo que es colocado en la ropa interior de una señora. Cualquier pensamiento que vaya más allá de esto es mente enfermita. Que también hay que analizar no, no. <ríe> esos análisis vale, del cerebro. Cualquier pensamiento que vaya más allá de eso es literalidad. Vale, bueno, pues dejamos la literalidad que Creo estamos que en el marco de la leyenda la más hermosa. La ropa interior estaba en la maleta. Ya. Ah. ¿No? Vale, vale. Voy yo. Venga. O a lo mejor tenía frío y va con varias capas, nunca se sabe. será que abriga el dedo del Yeti, pues eh? pro peludo. Cólide. <risa> A Venga, Lorenzo, a ver si puedes. Ir. Sí, a ver si puedo, me está costando, la verdad. Bueno, pues consiguen que este que esta pieza salga de, de, de la India. Y es curioso, ¿no? Porque teniendo la posibilidad de investigar algo de, de estas características, lo cierto es que pasan pues casi casi 50 años, ¿no? Hasta que en el año 2011 alguien encuentra esta pieza, como os digo, en el Colegio de Cirujanos de Londres. Es Brian Sykes, decide analizarlo. Y bueno, pues llega a la conclusión de que no estamos ante un dedo de Yeti, sino que estamos ante un dedo humano. Pero como no solo hay piezas de estas características, no sólo dedos no solo hay ese, esa especie de casco de cráneo que también hemos visto en tantas y tantas fotografías de las que nosotros los que trabajamos en entrevistas siempre decimos que son esas fotografías que se van solas a imprenta no pues se han pulado tantas veces que, que están más que vistas no bueno pues aparte de esto también hay otro tipo de, de piezas otro tipo de pruebas como son por ejemplo cabellos humanos bueno pues hay que decir que el genetista Brian sy que pertenece trabaja en la universidad de oxford bueno pues ha realizado los prefectivos análisis eh, sobre estos cabellos y ...y ha llegado a la conclusión de que son ni más ni menos que de osos. No estamos hablando de Yeti, sino que él está convencido de que, de que son de osos. De hecho, estos pelos han sido sometidos a un estudio hace muy, muy, muy poquitos meses hay que decir que fueron recogidos en varias aldeas de Nepal, donde permanecían en manos de varias familias que además llevaban durante décadas custodiándolos y que además afirmaban que esos cabellos pertenecían a Yetis, que parte de los familiares de aquellos que custodiaban estos cabellos habían visto, es decir no solo era recoger el cabello, sino que incluso ellos mismos aseguraban que los habían visto, de hecho, Sykes en unas declaraciones muy recientes a la BBC afirmó que el resultado de la investigación refiriéndose a los dos, eh, tres cabellos que se han encontrado, establece que las dos muestras en este caso que se han analizado en primer lugar son genéticamente idénticas a una especie de oso polar localizado antiguamente en Svalbard, Noruega. El resultado ha sido sorprendente e indica que osos polares y de pelaje marrón se han cruzado en territorios comunes durante miles de años generando especies de híbridos con lo cual, en este caso, si aceptamos pulpo como animal de compañía, estaríamos diciendo que la aparición de estos yeti se correspondería a la hibridación de un oso que se ha adaptado a las especiales condiciones de la alta montaña, de la nieve, del frío, convirtiéndose, pues, bueno, pues en esa imagen que todos tenemos de lo que puede ser un un yeti. Es decir que además estos cabellos procedían de la región de, de la DAC, al oeste del Himalaya y otras de las muestras que se han investigado procedían de Bután, la cuestión es que tanto unos como otros están separados por una distancia de 1200 kilómetros, con lo cual o estamos hablando de que hay más de un bichejo, más de un híbrido que se está paseando por estas altas montañas, o si solo hay uno desde luego corre más que el correcaminos, ¿no? porque está paseándose por una poner distancias que ya no son solo las distancias, sino la propia orografía del terreno, que no te permite avanzar, vamos a decirlo así, que demasiado rápido ¿no? bueno, pues hay que decir que pese a resultados, la búsqueda de Brian Sykes es una búsqueda muy especial porque parece que esta investigación la ha hecho con ánimo de desmitificar toda la, entre comillas, leyenda del Yeti y no es así, es que él está convencido de que al margen de leyendas hay un ser real y eso uh -huh. es precisamente lo que él está buscando de hecho, ha afirmado que su interés se centra en estudiar especies humanas y lo que en Himalaya llama Eh, animales, ...hombres bestia o animales mis, eh, míticos... ¿no? ...hay que decir además que, que este científico... Eh, pues, eh, ...aparte de realizar sus investigaciones... ...de llegar a las conclusiones a las que ha llegado... ...y que hemos expuesto ahora... ...está en contacto por ejemplo con uno de los alpinistas que afirmó, uno de los hombres de, de montaña más reconocidos, que afirmó haber no solo visto el Yeti, sino que incluso ha logrado captar otra de esas fotografías a las que hacíamos alusión anteriormente, ¿no? Esas fotos que, como os digo, pues van solas e imprenta, que es la célebre foto de la huella de un Yeti sobre la nieve, de un pie, pues, bastante importante. Mira que yo tengo el pie grande, pero es que en este caso es un pie verdaderamente hermoso, ¿no? Y esta fotografía fue obtenida en el año 1951, hay que decir que a partir de, de esa fecha, eh, este hombre, Eric Shipton, pues, quedó absolutamente consternado con lo que había ocurrido evidentemente lo que tenía frente a él y lo que logró fotografiar no era algo normal y a partir de ese día dedicó su vida a la obtención principalmente de testimonios y de las poquitas pruebas que iban llegando esas pruebas en cierto modo, esos testimonios es lo que ha heredado ahora Brian Syke para llegar a la conclusión de que si bien el Yeti como tal puede ser una leyenda, detrás de esto puede encontrarse ese híbrido y ahora precisamente, ¿qué es lo que están haciendo? bueno, pues montando las expediciones pertinentes para ir a la caza de este, de este animal híbrido ¿Qué te ha parecido, Lorenzo, el tratamiento que ha hecho algunos medios de comunicación a lo largo de esta semana sobre el hallazgo de Brian Sykes? Porque yo he leído todo tipo de interpretaciones. El Yeti no existe según descubre un genetista. El Yeti existe según descubre un genetista. Los, do los dos titulares me he encontrado yo. Bueno, también hay otros que dicen que en el Pentágono se estrelló un avión y que estaba el tren de aterrizaje. Pues, chico, yo qué sé. Es que información, por desgracia, no todos ofrecen... Eh ni información buena ni información de primera mano y cuando determinados temas pasan a ser eh, esas noticias que se ofrecen, porque no hay otra cosa con la que llenar el periódico de turno, la revista de turno o, o la televisión el programa de televisión de turno, pues evidentemente se, se hace quizás es que, un periodismo es, sesgado claro, y no, y no es suficientemente... Es bien. que sobre este asunto eh, he leído esa, esa doble interpretación ¿eh? los eh, paracientíficos o pseudocientíficos que hablaban del, del Yeti, pero Eh, ...sí, hablaban de, de Yeti, hablaban de la existencia de seres criptozoológicos... ...o del reino criptozoológico en el Himalaya... ...es decir, de lo que está hablando... Claro. ...el hombre que ha hecho el análisis, ¿no? Entonces, no pero sé. es que cuidado, es que estamos hablando de que el hombre que ha hecho el análisis... ...por ejemplo, eh, estamos hablando en este caso eh, de Brian Sykes... Eh, ...Bian que... Sykes, para que eh, nos hagamos una idea, no es un don nadie... Cuando, ...no, no, no, ...cuando se ha hablado de la teoría de las siete evas mitocondriales... ...bueno, pues el, el hombre que descubrió todo eso por dónde fuimos en nuestros eh, primeros pasos eh, de la humanidad, dónde estuvieron los seres humanos que en Europa Eh, ...fueron un poco la base genética de lo que después eh, fuimos todos... ...bueno pues él es el descubridor de todo eso... ...que hemos hablado aquí en algunas ocasiones... ...y se ha hablado muchísimo... ...en los últimos 20 años ha hecho aportaciones extraordinarias... ...y como sabes. genetista de primer orden que hay a nivel internacional... ...vuelvo a repetir... Eh, él ...está trabajando llevando a cabo estos estudios en la Universidad de Oxford... ...aparte de eso evidentemente se rodea de un equipo... ...lo suficientemente consistente como para que no se consideren pachotadas... Eh, ...pachotadas no... Patochadas. Patochadas. <risa> Patochadas. O sea, es decir, es que estamos hablando de que, por ejemplo, otro de los grandes <risa> genetistas de, de, de nuestro tiempo, ¿no?, que es eh, Dipumarac, también forma parte del equipo de, de este señor, y además es que continúan a día de hoy buscando a pie de terreno Más huellas, más pruebas, más vestigios convencidos de la existencia del Yeti. Pero vuelvo a repetir que no es una chorrada como dicen algunos para científica, ¿no? es que estamos hablando, yo no sé si de un animal criptozoológico, ellos ya le ponen nombre, ellos ya le ponen nombre, en este caso es un oso y además un oso híbrido. Una, un animal, un, pues una especie en este caso, casi una subespecie, que se ha acostumbrado a, o se ha adaptado a unas condiciones de, de vida especialmente duras, ¿no? como son las de, las, las de la alta montaña. Es decir, cuando un alpinista o alguien, un, un nativo de cualquiera de estas aldeas que asegura tener pruebas, te está diciendo que está viendo al Yeti, que ha visto a un ser muy alto, eh, blanco, tal, pues que seguramente está viendo, imaginemos, claro. ahora mismo, un oso polar, un oso polar a 1.500 metros de, de altura en Gilgit, por ejemplo, Pakistán, que lo ven en mitad de una aldea. Pues, ¿qué van a pensar? Porque es el Yeti, no van a pensar. Es un oso polar que ha venido de la Antártida. No, no, es el Yeti. Entra Hombre, si un oso polar llegara de la Antártida sería todavía más misterioso, pero bueno. genetista es lo que han hecho es certificar o dar una, un soporte... Eh, científico, analítico a una teoría que ya presentó hace muchos años Reinhold Messner, que es uno de los mayores exploradores de uno, el primer tipo que se hizo los ocho, de, todos los ocho miles y, y él ya presentó un libro, además recuerdo que lo presentó en Madrid, hace sí, 12 años mm -hmm. su teoría sobre el Yeti relacionada con un oso, en base a su experiencia claro, no es genetista, pero en base a todos los testimonios que había recogido y demás, para él era una realidad que existía una criatura extraña, que él identificaba también como un oso, y co como aventurero, como escalador, como trabajador de campo, digamos, de cumbre, en este caso, había recogido esa evidencia. Lo curioso, lo que a mí me sorprende, porque saben mucho más que yo de esto, y, y me, me, me sorprende el entusiasmo y la vehemencia con que defienden la idea de que el Yeti es algo más, es el testimonio de grandes aventureros españoles como César Pérez de Tudela, como Jesús Calleja, que es que dicen que lo han visto. Pero Manuel, vuelvo, te hago la claro, misma pero pregunta. pero no saben realmente qué claro, que eso lo han visto. O sea, yo te hago Hombre, la misma yo creo que un tipo como César Pérez de Tudela o, o Jesús Calleja probablemente sabe reconocer un... Un, un oso de un humanoide. Pero es que... Estamos, estamos hablando, hablando de un humanoide. ¿eh? español que es eh, muy similar, lo que pasa que su experiencia, su visión o el trabajo que realizó de campo no fue en el Imaraya, sino fue un poco más al sur, sí. en Sumatra, Juan sí. ese, José Miguel Domínguez, que también claro, eh, lo, lo ha contado en alguna ocasión. ¿no? Nos lo contó además a ti a sí, mí. Es un es más, el, el más reciente que yo conozca es este José Ramón Bacelar, es el que hace unos años sí que presentó unas fotografías de unas huellas extrañas porque se metió además en una zona bastante recóndita y sí que luego también se hablaba con que posiblemente pudiera ser un oso, que no sé si ahora mismo esas fotografías también pueden tener un valor para poder hacer un análisis. Y de todas formas estamos hablando también de, de Sykes que también entiendo que ese es el primer trabajo que está realizando porque el año pasado fijaron un convenio ¿no? entre su Instituto de Investigación y el Museo de Zoología de Lausanne. lleva un año, llevan desde el 2012. Iban a analizar todo lo que eran, todas las muestras que hay allí, que al ...de hecho el mejor centro de criptozoología, ¿no? Porque es el donde el fundador de la criptozoología dejó todo su legado... ...o sea que entiendo que, bueno, poco a poco irán saliendo a la luz. Lo Ta uh -huh. También es cierto que, bueno, hay hablaba de historias rocambolescas... El, eh, ...lo que ha sido la búsqueda del Yeti... ...ha generado, por ejemplo, muchos ingresos económicos a Nepal... ...porque daba autorizaciones en los años 50 para hacer ese tipo de búsquedas... ...y por lo tanto le suponía unos saneados ingresos económicos... ...y también la CIA lo utilizó en su momento con todo el tema del Tíbet, haciendo pasar por exploradores que iban buscando al, al Yeti, eh, lo que era simplemente para saber realmente cómo estaba la situación ¿no? de, de opresión de, del Tíbet por parte de la China comunista. O sea que, bueno, se ha utilizado, como siempre, en eh, muchas ocasiones. También, bueno, la CIA ha colado muchos espías haciéndolos pasar por mormones y ese tipo de cosas. <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea que, bueno... De, de todas popular. formas, es cierto que los híbridos existen entre el, el oso polar Y el oso pardo, porque está estudiado, se hizo por eh, aplicación humana y también se hizo de forma natural. Se lo comentaba yo a Lorenzo y se sí, llama sí. el grólar. O sea, se le identifica con ese, con ese nombre. Pues, y bien. luego, independientemente, tiene que haber para que ese yeti se mantenga una mínima población. Claro. Porque sí. si no, directamente habría visto uno hace muchísimo tiempo y luego ya se perdió contacto. Pero si se siguen viendo, tiene que haber una mínima población en alguno de los sitios donde se supone que se ha visto el yete. Ese es el gran problema, por ejemplo, que hubo con la hipótesis de asociar al yete con los neandertales. quiero una hipótesis que, bueno, a mí me gustaba bastante, pero que parece que poco a poco va teniendo cada vez menos fuerza. Y la posible existencia de que hubiera un superviviente de de esa especie humana y que incluso hubo algún estudio que yo creo que muy interesante desde el punto de vista antropológico se publicó en los años 60 en una buena revista de, de antropología dos investigadores soviéticos que decían, hacían un repaso dentro de lo que eran las fuentes históricas y trataban de localizar eh, encuentros que habían tenido determinados personajes o que se aparecían recogidos en esas crónicas históricas con, con seres que nosotros podríamos identificar también con niños o con hombres salvajes de estos que de pronto vas por un bosque y te encuentras con un ser Y eh, ellos hacían esa recopilación muy minuciosa, en, estoy hablando de fuentes eh, griegas, romanas, especulaban con la idea de que posiblemente algunos eh, individuos de, de esta especie indertal pudieran haber sobrevivido hasta, época hasta esta época histórica, no estamos hablando de la edad contemporánea, pero sí un poco en el borde de la, de la edad antigua. Y bueno, relataban pues crónicas de Plutarco de cómo determinadas personas pues se habían encontrado y se encontraron con seres, con criaturas que no sabían hablar, que las identificaban como más o menos humanas Pero, bueno, también ahí está un poco la fabulación que puedan tener las fuentes. Pero, bueno, era un, un ensayo interesante, ¿no?, por lo menos. Hugo con Almadía Rosavientos, dice, a propósito de la primera de las informaciones que nos ha traído Juan Sánchez Solo respecto a la creación de nuevas realidades oh. virtuales, tendríamos que valorar el papel que en cierto modo ya lo están eh, cumpliendo, el papel de los videojuegos en el futuro. Y a propósito de la noticia que traía Manuel sobre la telepatía, sobre leer la mente, Nuria dice, siempre creía en la telepatía como forma de comunicación pero obtener simple información se aproxima más a una violación y es que las perspectivas que se, que se abren el poder saber qué es lo que estás pensando tú en un momento determinado y no solamente eso, sino rede redefinir todo tu pensamiento Bueno, eso nos a ver unas, unas puertas fascinantes por un lado, que en pero hay alguien por se está frotando las manos, diciendo las aplicaciones y todo eso. Uh -huh. Por cierto, Manuel, vamos a seguimos hablando un poco de militares y de personas relacionadas con el ejército, como fue el caso de Scott Campbell, dar uno de los primeros astronautas, un hombre que es fundamental para eh, reconstruir la historia. ...de la conquista espacial, uno de los primeros hombres que viajó ahí arriba... ...pero fue también uno de los primeros hombres que ahí arriba vio algo extraño. Sí, la es que aquellos años tuvieron que ser la carávano. En los años del inicio de la carrera espacial los astronautas eran casi dioses. ¿no? Ahora ya lo, lo tenemos todo mucho más asumido, ya no nos llama tanto la atención... ...pero... Scott Carpenter era uno de, del grupito de la élite de los primeros escogidos para la gloria, uno de los astronautas del grupo Mercury, Mer, Mercury 7, que a principios de la década de los 60 empezaron a, a prepararse para salir al espacio. Él concretamente lo hizo en un único vuelo, que además... A, a, tuvo en, en, en vilo a, a todos los Estados Unidos porque en la órbita de reentrada se desvió 464 kilómetros eh, donde tenía que ser el lugar del amerizaje y, y eso bueno, fue, tuvo en vilo a toda la población. Y cuando él aterriza, y esto es eh, algo que sí aparece referencia, eh, referenciado en muchas fuentes ufológicas y relacionadas con el fenómeno OVNI, hizo unos comentarios como otros astronautas de cosas extrañas que había visto en el cielo desde la aurora 7, desde la cápsula espacial eh, en principio él describía una especie de luminarias que también habría visto eh, su predecesor y que Se, se explicaron cuando él aterriza y los periodistas le reciben y dicen, bueno, eso que ha descrito usted, esas luces, de esa especie de luciérnagas que revoloteaban alrededor del módulo, que, que debía ser muy claustrofóbico. Bueno, ahora no sé si habéis visto Gravity, la peli. No, no pero vamos, la gente dice que sí. Que es... Yo cometí el error de irme a la proyección normal en vez de 3D. 3D, 3D. Hay que verla en 3D, sí. Pero ¿Cómo que... ¿Cómo lo sabes? Si fuiste Por... pues la otra. Porque tengo mucha imaginación. Tengo mucha imaginación y las cosas que ves en la pantalla hay que verlas en 3D. No, yo creo que prácticamente la película... Lo que... Es que ya solo porque salga Sandra que hay que verla en 3D. Lo que llama más la atención son todas las imágenes espaciales. Por eso yo claro. creo que me la pena verlo en 3D. Es que transmiten muy bien la claustrofobia de esa cápsula espacial, de esas esas situaciones. Eh, verse ahí arriba. Todo esto viene a cuento de que eh, cuando... Cuando este astronauta se encontraba en la cápsula y estuvo rodeado por esas luciérnagas y demás, al parecer tuvo un ataque de pánico que es más que comprensible. Ya solo el hecho de verte ahí arriba, de luego que encima la trayectoria de reentrada en la atmósfera se vaya a cuatrocientos y pico kilómetros del de sitio y que encima esté rodeado de unas cosas raras. Pero bueno, cuando él aterriza y los periodistas le preguntan que, que, a, a qué se refería con esas luces, Porque en, en la carrera espacial existen varias grabaciones apócrifas de conversaciones, vosotros las conocéis bien, mm. entre astronautas y el centro de control de Houston, que no son las cedidas oficialmente por NASA, sino que fueron registradas por radioaficionados, que seguían la emisión en directo y que, en teoría, obtuvieron unas grabaciones. Se dice, Houston tengo más de un problema, ¿no? Sí, sí, tengo varios problemas. Bueno, en este caso él explica esas, eh, de una explicación de que podía tratarse de láminas de hielo procedentes de la cápsula que hubieran hecho un reflejo de luces y demás. Pero es que un tiempo después se publican unas fotografías, yo las he encontrado ahora revisando esta historia en, en Terror en la Luna, de Juan José Benítez, él le dedicó bastante espacio a todos los casos relacionados con astronautas, en las que aparece ya un objeto de mayores dimensiones, un fenómeno luminoso más o menos extraño, eh, en el que se reproducen unas supuestas declaraciones de Scott Carpenter diciendo que aquello era un objeto de apariencia metálica y demás que él luego no reconoció, ¿no? como ha ocurrido con, con prácticamente todos los casos de astronautas. Hay muy pocos astronautas, los hay, pero muy pocos, que hayan dicho abiertamente que han tenido encuentros ómnico mayúsculas en el espacio y este tipo de casos son los que a mí más me llama la atención por varias cosas primero por la formación eh, académica eh, la experiencia en el caso de, de Scott Carpenter por, por cierto era un caso único porque era el único astronauta que además era buzo eh, y esto ocurre un poco en pasa también con el paracaidismo no es aconsejable, si tú practicas paracaidismo, practicar submarinismo al mismo tiempo por los cambios de presión. ¿no? En el caso de los astronautas y los buceos, pues esto se multiplica por mil. Eh, Carpenter, sin embargo, si sí, sí tenía las dos disciplinas. Es un personaje con, con mucha historia y es un astronauta que, como todos los astronautas o la mayoría de los astronautas de esa época, venían de, del ámbito militar y, por lo tanto, estaban limitados a la disciplina militar en cuanto a los secretos oficiales y demás. Pero este tipo de casos, los casos relacionados con astronautas, se diferencian de todos los demás casos OVNI en que todos los casos OVNI, todos sin excepción, eh, por, por pura definición y al ser avistamientos que se producen eh, dentro de la atmósfera terrestre, no, no existe ninguna... ...necesidad de hablar de astronaves, en todo caso serían aeronaves de donde fuesen, si es que son naves, porque están dentro de la atmósfera, pero en los casos de astronautas ya no es tan fácil de explicar, es cierto que hay una serie de fenómenos astronómicos eh, que extraños que también pueden ser avistados desde el espacio... Pero cuando son personas con esta formación y esta preparación las que reportan ese tipo de casos a mí me llaman poderosamente la atención Hombre, ahí yo no sé yo conozco el estudio de james over que estuvo estudiando eh, todo lo que eran los testimonios sobre estos casos de astronautas que, que ven ovnis es lo que hizo fue un estudio muy minucioso que además se puede encontrar en, en internet oh. en el cual lo que lo que hace es que repasa ocho supuestas afirmaciones que hacen estos astronautas según aparecen en determinados libros de ufología y se encontró con que solamente de las 8 una era más o menos similar a lo que aparecía en el libro entonces lo que detectó era siempre problemas de corroboración, es decir, lo que aparecía este, en el libro no había manera luego de validarlo se encontró testimonios mal citados ...comentarios sacados de contexto y exageraciones... ...analizó también todo lo que tiene un, un artículo solamente con la cuestión de las fotografías... ...y más o menos siempre lo que encuentra es que se trata de hielo desprendido del fuselaje... ...lo que tú comentabas... Eh, ...globos de seguimiento, determinados globos aerostáticos que van siguiendo un poco la trayectoria del cohete... ...sobre todo en estos años que estamos hablando, años 60, años 70... Eh, ...prototipos militares espía tipo U2 que vuelan a muy alta altura en esa época y chatarra espacial, en algunos casos o sea, él más o menos justifica esa de la mayoría de las fotografías por esa vía no el estudio es muy interesante porque luego también sí que hay algunos vídeos de, de gente que astronautas que afirman haberlo visto ¿no? llegamos a las 3 de la madrugada en Onda Cero, Carlos Rodríguez nos cuenta toda la actualidad de toda la información y después os contamos por ejemplo, como las sociedades humanas no son proclives a la guerra según una última investigación y os hablamos de misteriosos fenómenos que están ocurriendo en la antigua Yugoslavia ...la rosa de los vientos... ...Onda Cero... ...la zona cero... ...continuamos en la tertulia zona cero... ...continuamos, os formulamos una pregunta... ...ahora os vamos a comentar un estudio al respecto... ¿El ser humano es el guerrero por naturaleza? ¿O las circunstancias hacen que seamos guerreros? Bueno, pues podéis responder con Almadía Rosavientos, en donde ha habido varios comentarios de nuestros oyentes sobre esa noticia relacionada con el Yeti con las investigaciones de Brian Sykes, muchos hablan de criptofología, que es un clásico en este programa, Silvia. Cuántas cuántas veces hemos hablado, ¿verdad?, del Kraken, del calamar gigante, que durante todos estos años pues, ha pasado de ser una leyenda a ser una realidad que nadie discute. Sí, pero antiguamente, pues muchos científicos y naturalistas que apostaban porque el Kraken realmente existía, pues otros científicos decían que no, que eran cuentos chinos, que eran leyendas, y que de alguna manera estaban, estaban en lo cierto porque... Los datos que teníamos del Kraken, de esos calamares gigantes, venían de esas leyendas, sobre todo de sagas nórdicas, de la zona de Escandinavia, de Noruega, de Finlandia, que había pues, eh, esos relatos de los marineros que habían sido atacados y se había quedado la cosa un poco así. Y bueno, pues aunque alguno se atrevía y lo catalogaba y lo incluían en sus historias naturales, pero no se les daba crédito, sobre todo en el siglo XVIII. Pero a partir de 1861, pues la comunidad científica empezó a cambiar. ¿Por qué? Pues eh, primero porque en 1861 un avión francés pues, se, tapó, se topó con un, con un calamar gigante. e Incluso por lo visto llegó a, a coger uno de los tentáculos, o sea que cojo, cogió ya una muestra. Y después ya hubo un acontecimiento que ya dio totalmente crédito a los científicos y fue en las costas de Terranova, en Canadá, que encontraron varados... Eh, más o menos durante una década, entre 1870 y 1880, varios calamares que se fueron allí estancando y, y, bueno, pues estaban muertos. Eso les dio ya una eh, pues unas pruebas para poder investigar y saber realmente qué eran estos calamares, ¿no? estos eh, Kraken. A partir de entonces, pues lo que antes era un mito, ya era una realidad histórica. Y cuando ellos ya dijeron, bueno, pues hemos encontrado estos especímenes muertos, pero lo que nos interesa es a ver si podemos localizar alguno vivo. Y eso ya fue más adelante, eso ya fue en el 2005, cuando un equipo de investigadores del Museo Nacional de Tokio en Japón logró primero fotografiar a uno de ellos y en el 2006, un año más tarde, logró grabar un calamar en vídeo. Lo que pasa que le puso un, un cebo y por lo visto fue en superficie. ¿Cuándo se ha logrado grabar al calamar, que además lo estuviste tú comentando, Lorenzo, eh, en profundidad? Pues ha sido a primeros de año, desde año 2013, y se ha conseguido la filmación de un calamar, que también le pusieron un cedo para pillarle ahí un poco entretenido, a 600 metros de profundidad en su hábitat natural. Entonces, pues claro, lo que antes era una leyenda, al final se ha convertido en un hecho real. O sea, que este animal crícido, que muchos decían que no, que era un cuento, ha sido real. Y recientemente, en las costas, aquí en España, a principios de mes, de este mes de octubre, ha aparecido un calamar de 10 metros con 180 kilos de peso en las costas de Cantabria, que están ahora si lo llevan al, al museo, y tenemos un museo aquí en España, sobre calamares gigantes, que están en Luarca, uh -huh. Asturias. O sea, que es un fenómeno que a nosotros, nuestros españoles, pues nos interesa bastante. Y que Lorenzo conoce bastante bien, ¿verdad?, ese museo de Luarca. Sí, conozco además bastante bien a la gente que lo gestiona y a la gente que en España, porque sí es cierto que a principios de este año fue un, un equipo de japoneses los, los que lograron la grabación y bueno, impresionante. Yo recomiendo a nuestros oyentes que vayan al Oráculo, a Google, y que busquen Esa grabación, porque es espectacular, es tremenda, ¿no? Pero que decir que también en España unos muy buenos amigos, los, los eh, dueños oh. de la productora Transglobe Films, una de las clásicas a nivel de documentales, no solo en España, sino que está considerada entre las 100 grandes productoras del mundo sobre sobre estos temas, ¿no? Tanto Javier Linares como Jorge Linares estuvieron en, en el año 2004-2005 dirigiendo lo que se llamó Operación Kraken, fue precisamente las costas de, de Asturias y estuvieron durante prácticamente un año pues yendo a esos caladeros buscando pues lo que es una auténtica aguja en un bajar de aguas, ¿no? Buscar hasta 1.500 metros de profundidad que lograron bajar las cámaras buscando a ver si encontraban alguna alguna pieza de estas características. Y efectivamente lograron grabar a un calamar que se consideraba pues una pequeña cría que posteriormente pues eh, por unas circunstancias acabó igual que, que esta última de Pechón en Cantabria, acabó varada y hoy en día está en el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Madrid se puede contemplar, pero eh, también pido a nuestros oyentes que lo que tú comentabas, ¿no? esta última pieza que ha quedado varada en la playa de Pechón en Cantabria ...hay unas fotografías distribuidas por el diario Montañés... ...están en internet, merece la pena verlas... ...porque es espectacular, yo me imagino... ...porque además conozco muy bien esta zona de Cantabria... ...muy cerca de la localidad de Eliancres... ...yo me imagino la gran cantidad de gente que hay en los meses de octubre... ...cuando sopla ese viento sur, que es muy apetecible ir a la playa... ...no bañarte, pero sí ir a la playa a pasear... ...hay muchísima gente que va allí a pasear a sus perros... ...a ver el mar, que es precioso... Estar tranquilamente paseando y encontrarte un bicho de 10 metros y 180 kilos en mitad de la playa. Tiene que ser espectacular. Bueno, pues las fotografías están ahí y merece la pena que nuestros oyentes las vean. Por cierto, como merece la pena, eh, más que ver, conocer de dónde había venido, ya que estás hablando, Lorenzo, cuéntanoslo, una de las joyas de Tutankamón que había venido desde el cielo, ¿no? Sí, como tantas cosas, es decir, cuando hablas del tesoro de Tutankamón es casi algo, es casi, casi algo celestial, ¿no? Por lo tanto que eh, algunas de sus piezas estén hechas con material que procede del cielo tampoco es extraño, lo que pasa es que en este caso pues poseen una particularidad que es interesante destacar. Yo creo que cuando hablamos de ese hallazgo que Howard Carter realiza en el mes de noviembre del año 1922 cuando descubre la máscara, pues yo creo que inmediatamente nos vienen a la cabeza dos recuerdos, dos imágenes, ¿no? Por un lado pues el que es el objeto más célebre, que es cérebre máscara que podemos contemplar en la segunda planta del Museo del Cairo, y por otro lado pues la maldición de las narices, ¿no? que es quizás lo que, bueno, no de las narices en este caso, pero sí, aunque algunos de ellos sí que, sí, sí que murieran precisamente por la intoxicación que seguro que se metió que por las cosas nasales. Perdona que hablando de narices, nos han traído una empanada y es que me está viniendo todo el rato el aroma que me dejando, <risa> vamos perdona. Sí, además es que lo tienen muy cerca, con lo cual Bueno, pues eh, lo cierto es que uno de los objetos de los varios cientos que conforman el, el tesoro de Tutankamón y que hasta ahora había pasado desapercibido como muchos de ellos, pues de una forma u otra ha cobrado una relevancia internacional en las últimas semanas. Y es que se trata de un colgante con un gran escarabajo de vidrio de sílice en el centro. Bueno, pues dicha pieza, que es de color amarillo, era, era muy habitual encontrar la esparcida, lo que es el material con el que se creaban estas estas bueno, maravillas no del pasado, pues era muy habitual encontrar la esparcida en una de 6.000 kilómetros cuadrados concretamente en regiones del Sahara Libio bueno pues hasta ahora se sabía que dicha piedra que es muy similar a, a un vidrio tendría unos 28 millones de años de antigüedad, la cuestión es que para que las arenas del desierto lleguen a cristalizar, como es lógico para conformar esta piedra pues es que es necesaria una fuente de calor muy elevada tan elevada que se estima en que tuvo que producirse una, pues una energía calórica de unos 2.000 grados centígrados, es una auténtica barbaridad ¿no? bueno pues Esa parte hasta hoy era explicada sin prueba alguna, diciendo bueno, acudiendo a la hipótesis de que, de que en esta zona del planeta lo que se produjo fue la explosión de un meteorito en un tiempo muy remoto. Pues bien, según publica la revista Earth and Planetary Science Letters, un equipo de científicos surafricanos ha logrado desvelar uno de los grandes secretos hasta ahora por la ciencia, más concretamente por la ciencia arqueológica, que eran estos cristales del, del desierto, asegurando que se trataría realmente, ni más ni menos, ...que de los restos de un cometa... ...según David Block... ...que es uno de los artífices de esta investigación... ...además de una universidad con un nombre bastante raro... ...con lo bien que se pronuncia Universidad Complutense de Madrid... ...bueno pues en uh -huh. este caso es univers Universidad de Whitwater Run... ...y además es miembro del equipo que ha llevado, como os digo, a cabo la investigación... ...pues este hombre ha asegurado que los cometas siempre visitan nuestros cielos... ...son esas eh, bolas de nieve sucia, de hielo mezclado con polvo... ...pero nunca antes en la historia se ha encontrado material de un cometa en la Tierra... ...más allá de pequeños residuos que se encuentran, por ejemplo... ...en la superficie de los hielos de la Antártida. Además hay que decir que el director de este estudio... ...que es el geoquímico de la Universidad de Johannesburgo, Jan Kramer... ...ha explicado la importancia de dicho descubrimiento... Poniendo un ejemplo, es decir, el ha afirmado que la NASA y la Agencia Europea del Espacio, la ESA, gastan miles de millones de dólares en recoger unos pocos microgramos de material de cometas y traerlos de vuelta a la Tierra. Y sin embargo, en este caso, estaríamos hablando de restos de un tamaño especialmente importante ¿no? en el desierto de Libia. Tanto tan grandes como para utilizarlos en este caso como base para piezas de joyería, como sería esa, esa pieza de sílice que se ha encontrado en este escarabajo en la tumba de Tutankamón. Bueno, pues los científicos surafricanos, además de explicar el proceso mediante el cual se produjo la, la cristalización de la arena, han volcado pues, sus esfuerzos, como es lógico, en saber qué es, otra de las piezas que se ha encontrado, que es un misterioso guijarro negro hallado años atrás por un geólogo egipcio al sureste del, del país. Al principio hay que decir que se pensaba que pudiera ser algún tipo de meteorito raro formado por sílice verde... Pero tras llevar a cabo los diferentes estudios químicos efectuados sobre esta roca, fueron descartando una a una todas las hipótesis. Porque ni es carbón terrestre, ni se trata de una roca meteórica, y a pesar de todo, hay ciertos isótopos en su composición que demuestran que se trata de una piedra de origen extraterrestre. De este modo, para, para Kramer y su gente, solo queda una explicación, y es que se trate de una pieza, vamos a decirlo así, tamaño XL, eh, perteneciente al núcleo de un cometa. Por lo tanto, sería la primera vez que se encuentran... Eh, más allá de los residuos de la Antártida se encuentran piezas, restos de cometa de este tamaño y además en el desierto olivio y además utilizados ni más ni menos que para hacer piezas de joyería. La historia sería la bomba y Kramer, cuando dio la rueda de prensa, la verdad es que no ha disimulado su emoción. Él decía que es la euforia científica cuando eliminas las demás opciones y llegas al convencimiento de lo que debe ser. En este caso lo que debe ser es precisamente eso un trozo de un, de un cometa que quedó esparcido por 6.000 kilómetros cuadrados. Sí, además es una cuestión también interesante porque hace unas semanas hablábamos también de la fulgurita que había caído en el Yucatán. Esto es algo similar porque se llama geológicamente Tectita, Y lo interesante también del caso es que recuerdo que había determinadas teorías que hablaban, y bueno, vosotros también lo, escucha, lo conoceréis mucho mejor que yo, que hablaban de posibles explosiones nucleares en la antigüedad. Y uno de los ejemplos que se ponía como explosiones nucleares, alguna sacada de textos clásicos como Mahabharata y tal, sí. eran estos restos eh, fósiles que habían caído aquí en el desierto libio, porque la peculiaridad que tenía era que, claro, se, habla, se sabe que es un origen posiblemente meteorítico, Pero el problema es que no había ningún cráter en la zona. Y eso es lo que despistaba mucho a la hora de, de hablar del posible origen de como meteorito. Entonces, bueno, lo interesante es que, claro, con la teoría del cometa, sí que se habría dado las condiciones suficientes para poder generar esa temperatura no y que esto quedara así vitrificado. Sí que es cierto que tenían parte de razón, en, en teoría, estos investigadores, porque hay un, material, un mineral que se crea también de manera artificial a raíz de una explosión nuclear, que es la trinitita y que fue el mineral que apareció cuando se hicieron las primeras pruebas nucleares en Alamo Gordo, en el año 45 entonces ahí encontró después una, un, unos restos ahí extraños que eran efectivamente este tipo de mineral, o sea que bueno no andaban demasiado equivocados, pero bueno ahora ya o sea, se descarta no ese posible origen nuclear de, de, este, de estos restos. Juanjo Desde hace varias semanas nos vienes comentando cosas que creo que eh, es interesante trasladar a nuestros oyentes. Hablamos de las apariciones, supuestas apariciones de la Virgen en Medjugorje, en Antigua Yugoslavia. Un eh, suceso que tiene dos etapas y dos fases eh, bien diferenciadas. Una de ellas, la primera, es la que viven los videntes, quienes dicen ver a la Virgen. Hubo estudios e investigaciones científicas apasionantes, pero luego alrededor de las apariciones eh, se ha organizado... Pues, Pues lo que se organiza en prácticamente todos los lugares de culto y todos los lugares aparacionistas, infinidad de sucesos que no tienen por qué tener vinculación directa con, con los iniciales, algunos de ellos asociados a estatuas milagrosas, vírgenes que lloran sangre, que lloran lágrimas, y hay nuevos datos. Pues sí, hay un verdadero, podríamos hablar de un culebrón mariano, porque lleva ya varias semanas eh, emitiéndose crónicas de hecho por ejemplo que yo sepa la agencia de fe está emitiendo prácticamente todas las semanas algún tipo de, de información al respecto y todo tiene que ver con una estatua que curiosamente no es de la de la virgen de Melyugore sino que es de una estatua de la, de la figura de la Virgen de Lourdes que estaba en la casa particular en la vivienda de una de estas videntes que en el año 81 bueno pues tuvieron la ocasión de ver según decían a, a la virgen eh, Era una estatua que en principio le habían regalado unos eh, peregrinos italianos. Y que fue precisamente hace unos, unas semanas cuando otros peregrinos italianos se dieron cuenta de que se iluminaba en la oscuridad. Eh, bueno, en principio la noticia quedó, quedó en eso, pero ya empezaron a decir que no solamente se iluminaba, sino que cuando intentabas fotografiarla, tampoco en las cámaras digitales eran capaces de, de registrar esa imagen. Ese era uno de los, de los fenómenos así más, más curiosos. También comentaban que alguna de las personas que había contemplado esta imagen, siendo de, de creencias musulmanas, se había convertido al cristianismo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los milagros que se producen en Međugorje son de esa índole, son fenómenos de conversión, porque hay que recordar también que Međugorje es un núcleo, es una especie de isla cristiana eh, rodeada en un mar musulmán, ¿no? que es eh, también eh, algo eh, sociológicamente eh, en, muy interesante. En, en además es que se producía en toda la antigua tiene mucho que ver con el conflicto y la guerra civil exacto, que se vivió. Exacto, ¿no? y tiene, tiene características, yo digo, Y sociológicamente tiene una serie de cuestiones, incluso la trayectoria de este núcleo católico como ha ido sobreviviendo a lo largo del siglo XX, pasando no solamente por la presión del mundo musulmán actual, sino por la presión comunista, te puedo dar unas claves muy interesantes de por qué se ha creado ahí un de cultivo tan especial que, bajo mi punto de vista, facilitó por lo menos la difusión de, o a lo mejor también la, la aparición de la, de la Virgen. ¿no? Entonces, eh, bueno, en principio la cosa estaba así. Lo, lo curioso es que yo en alguna de, de las noticias de, de los diarios donde he leído esta noticia aparecía la propia fotografía de la Virgen, de la estatua iluminada. O sea, que eso de que realmente no se podían sacar fotos digitales era un poco extraño porque la propia noticia que me decía que no se podían sacar <risa> fotos me presentaba la, la fotografía, ¿no? Pero bueno, y... No tenía flash en ese momento. <risa> Pero bueno, es que un poco la fe, las contradicciones de la Feno que a veces se sobrellevan bastante bastante bien. Y lo interesante es que bueno ha habido algunos científicos de Bosnia que al ver las fotografías han hecho un análisis, digamos, espectroscópico viendo el tipo de tonalidad que, que destila y han llegado a la conclusión de que efectivamente lo que ocurre es que simplemente está embadurnada con algún tipo de sustancia fosforescente. ¿no? hablan de eh, creo que era estroncio, el, el material que estaban, que estaban utilizando o sea, alum, aluminato de estroncio y bueno un poco en su descargo dicen que no pueden naturalmente decir si esto ha sido realmente algo intencionado o no. Eh, dicen que a lo mejor al utilizar algún tipo de producto de limpieza pues que a lo mejor se ha quedado impregnado con esta sustancia. A alguien se le fue la mano con el Fairey más <risa> o menos y entonces pudo haber ocurrido esto. Lo interesante es como decimos un poco toda la reacción de, de la gente porque ha creado mucha expectación, ha habido muchísima gente que ha, ido, que ha acudido a ver esta, esta estatua. Y la explicación que ha dado la vidente, la vidente dice que el mensaje que está trasladando la Virgen es que naturalmente vivimos en un mundo de oscuridad y ella se ilumina para intentar, de, para intentar aportar esa luz que falta en nuestro mundo. Cuando ha salido ya la luz este dictamen científico, eh, que no es concluyente porque lo ha hecho también el científico un poca distancia a través del análisis, como digo, de, de la luz que, que irradia en las fotografías, ella se ha defendido y dice que va a entregar la estatua a unos expertos del Vaticano y eh, en principio ese es el anuncio, porque como sabéis ahora mismo está bajo una comisión de investigación todo el asunto de las apariciones, desde hace creo que dos años o tres, ¿no? parece que hay una comisión de investigación que todavía no ha concluido para ver si realmente estamos ante algo verídico desde el punto de vista de la Iglesia o no. Pero lo cierto es que cuando han ido estos corresponsales de la agencia EFE a preguntar a ver si realmente quiénes eran estos expertos esta comisión del Vaticano, pues no han podido recibir respuesta ni por parte del evidente y también la estatua ha quedado oculta. No se sabe quién la tiene ahora mismo, ha desaparecido un poco de la, de la mirada de los ...de los creyentes... ...y no se ha vuelto a saber nada de ella... ...o sea que la bueno la situación está un poco así... Uh -huh. eh, la vidente sigue defendiendo por supuesto... ...que todo es auténtico... Eh, ...los creyentes por supuesto que también... ...pero bueno, el, el objeto en este caso ¿no? de la discordia... ...pues eh, ha desaparecido... ...entonces, mm, no sé, es un caso también... ...este de Međugorje tiene... ...ramificaciones muy extrañas... ...porque lo llevan mucho los franciscanos... ...son los uh -huh. que controlan todo esto... ...no sé si recordáis que había un franciscano... ...que fue el primero que estuvo un poco atendiendo a las, a las niñas... Este franciscano fue expulsado de la iglesia, fue expulsado de la iglesia porque, eh, bueno, digamos que manipulaba un poco el mensaje, ¿no? llegó a decir, se supone que por boca de la Virgen, que los franciscanos no tenían por qué responder ante el obispo, sino que eran independientes, y en ese momento también, si más o menos el obispo de la zona había estado simpatizando con la causa de, la, de las apariciones marianas, lo cierto es que a partir de ese momento ya se empezó a poner en contra. Y ahí, bueno, ahora mismo está la situación que estamos esperando ese dictamen Vaticano, pero ya digo, tiene hoy unas, unas ramificaciones sociológicas que a mí me, me resultan muy interesantes. Desde luego que es fascinante. Qué pena no tener más tiempo. Qué pena que muchas de las noticias que teníamos para esta madurada no las podemos tratar en la profundidad que desearía. Formulaba la pregunta a nuestros oyentes a través de Twitter, justo antes de las noticias, en de las tres, decía ¿El ser humano es guerrero por naturaleza? o lo hacen guerrero. Fíjate entre las eh, respuestas que han expuesto en eh, Twitter nuestros nuestros oyentes con Almadía Rosavientos, por ejemplo, Cristóbal Hernández dice el ser humano es social y sociable. Las guerras nunca de las declara la sociedad, sino el líder o poderoso. También a propósito de esta información y de otras a huevo cuervo Decía, pero bueno, ¿qué le habéis puesto en la bebida a Manuel Crédulo? Cualquiera diría que creen los ovnis. Bueno, pues la información o porto, que nos trae... Oporto, Oporto. Oporto, ¿no? Oporto. La o información porto. que nos trae y que vamos a desarrollar la semana que viene porque hay muchas respuestas a este propósito como la de Pedro Ángel. Algunos seres humanos sí que serían guerreros, otros no, pero ahí entran en juego muchos otros condicionantes. Pues digo, ¿qué le habremos puesto al Crédulo de Manuel hoy en la bebida que hasta cree en el ser humano a partir de esta información? Es que a mí me gustan las buenas noticias. Es que sean tanto... Y a mí me gustan las, las buenas noticias. y Es una pena no poder desarrollarla más. Es pues un estudio que se acaba de publicar el julio pasado en la revista Science de dos antropólogos, Douglas Fry y Patrick Sodenberg, que resumiendo mucho, casi toda la comunidad científica, cuando le haces la pregunta, eh, ¿el hombre es un animal guerrero por naturaleza? ¿Las guerras son algo que forman parte de la naturaleza humana desde la, los principios de la historia? La inmensa mayoría de la gente respondería que sí. Pues no. O eso es lo que pretende este estudio que presentan estos dos investigadores, que ya publicaron en el 2007 un libro con un título precioso, Más allá de la guerra, el potencial humano para la paz. Y es que, resumiéndolo muy rápido, ellos han, se han centrado en el análisis transcultural de distintas poblaciones de cazadores y recolectores nómadas desde hace 10.000 años hacia atrás, cuando el ser humano comienza a formarse la edad de piedra, las herramientas, comienza a formarse como tal ser humano, y haciendo un, un estudio, consultando las historias etnográficas de 21 sociedades recolectoras nómadas de esa época compilando una base de datos sobre todas las incidencias documentales de agresión letal lo que ellos se, se encuentran, resumo muy rápido es que eh, existen casos de agresiones, de violencia, de muertes pero de individuo a individuo, no entre grupos, no entre etnias de los 148 incidentes en total Eh, recogidos en ese estudio la mitad involucraban a una sola persona que mataba a otra por cuestiones de celos de uh -huh. hurto, por una venganza de una muerte anterior solo ¿Y un si ese personaje es el líder? Pues arrastra eh, solo No, no, arrastra un, eh, bueno, sí, No, porque a, a lo que me refiero es que eh, solo un 92% de esas agresiones participaban múltiples agresores y múltiples víctimas Y únicamente un tercio de los conflictos era entre grupos. Pero repito, la inmensa mayoría de esos conflictos eran entre individuos y por razones relacionadas con cuestiones personales. Los conflictos como guerra, como tal, aparecen cuando ya las sociedades empiezan a establecerse como sedentarias, aparece la economía, bueno, otro tipo de elementos. Un estudio muy interesante y muy prometedor prometedor y optimista con el que finalizamos la tertulia de esta madrugada una tertulia con muchísimos temas y e hay infinidad que se nos quedan en el tintero a ver si hay tiempo en el futuro aunque yo desconfío también del, del futuro en este caso porque luego cada semana después de 7 días se incorporan nuevas noticias y nuevas informaciones pero bueno es que no dejan de pasar cosas y recuperamos otras Manuel Carvallal muchas gracias Juan Sánchez Oro gracias. gracias Lorenzo Fernández hasta la semana que viene la rusa de los vientos en Onda Cera. Martínez Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Menuda historia la que nos vas a contar esta noche o la que van a contar otros. Efectivamente, fue trending topic esta semana, la modella fraude CM, y eh, como podemos leer en el blog de Facua Consumidores en Acción, la asociación estaba recibiendo numerosas quejas sobre los cursos de redes sociales de quien dice ser asesora externa de la Policía y Guardia Civil María Rosa Diez Flaquer. Justo hace una semana en mi timeline comencé a seguir un cruce de mensajes entre Gabi Castellanos y María Rosa Díez. Entonces expresé mi interés por el culebrón y Gabi Gabi Castellanos porque se dirigió a mí para replicarme que quienes trabajamos en los medios deberíamos hacerlo público para evitar que se siguiera timando a la gente y dije, "Venga, os propongo un cara a cara radiofónico." Así que el miércoles cogimos el teléfono, llamamos a Gabi Castellanos, que es CEO de Social Fidia, es una empresa de social media de gran reputación en la red, y también a María Rosa Díez. CEO, propietaria de varias compañías, presidenta de AEPROSOME, asesora de los cuerpos de seguridad del Estado, profesora de la Universidad Politécnica Puntos Suspensivos. Lo de los puntos suspensivos lo he puesto porque hago más cosas, pero efectivamente es como tú has dicho tú, eh, profesora Universidad Politécnica. ¿De...? en la Universidad Politécnica. ¿De Madrid? De, de Madrid, en el Mastro de Emprendedores, en el MBA. Bueno, yo te preguntaría a ti directamente, Gaby, para empezar, ¿qué, qué suscitó, qué fue lo que provocó que publicaras eh, esos mensajes de denuncia? ¿Denuncia por usurpación de identidad, estafa en, en tu nombre, decías? Eh, exactamente, no. El, el, el fin de semana usurpa mi identidad. Yo a todas estas no tenía ni idea. Estaba dando un workshop. Este, me avisan mis followers y da la casualidad que en la usurpación de identidad Aprovecha un mensaje que le la había lanzado yo anteriormente avisando que tenía un evento en Perú y que esperaba verlos a todos allí. Y ese mensaje con mi fotografía, mi nombre, eh, cambiando solamente una letra para generar confusión a los usuarios, eh, emite eh, la promoción de los cursos de la señora que está al otro lado del teléfono. Uh -huh. Este yo obviamente fue este, en el momento en que me los hacen pasar lo hago público porque no tengo ningún miedo a pesar de que la gente en Twitter en general uh, siente miedo de las amenazas de esta persona, este porque manda urofax y hace cosas y te amenaza a la familia, cosas, <risa> este yo lo hago público eh, y en este momento puede es, ser es que que empezamos a tener un cruce de discusiones, se empieza y además eh, la señora se equivoca y postea el mismo mensaje que postió en su timeline personal en el mismo usuario page. Yo lo hago público, este y bueno, ahí empieza otro lío otra vez. Eh, eh puedo decir algo por favor? Persigue... ¿Puedo decir algo, por favor? Sí, dime, la Rosa No nada, porque, bueno, ya, ya tenemos las acusaciones de esta señora vale Vamos a ver, esta señora que, que trabaja desde hace años En social media sabrá perfectamente, punto uno Que sus seguidores siguen a Gaby Castellanos Que el perfil falso que dijo ella, apareció Era una tal Gaby Castellanos Es decir, con una I en la L Y nadie seguía a ese perfil falso Y solamente tenía un seguidor Cualquier persona que buscase por Gabi Castellanos Ese perfil falso no, no iba a aparecer uh -huh. primer punto segundo punto que yo eh, quiera vender cursos de community manager gratis con un perfil falso no me hace falta. Tengo cuentas, por ejemplo, en el socialblabla una de mis webs, socialblabla.com aprovecho el momento spam ¿vale? en el cual eh, siempre he pasado la broma esta y al final creo que en ese momento no era la, la adecuada, pero bueno. En socialblabla.com tenemos 50.000 seguidores y los estoy promocionando allí. No creo que pueda promocionar un curso gratis en una cuenta falsa. Tercer punto, si esta señora, como dice es profesional del social media que yo sinceramente no se lo dudo se habrá dado cuenta que una cuenta Falsa, con un solo seguidor Que por lo visto duró 20 minutos No tuvo ninguna repercusión En cambio ella está haciendo promoción De los cursos gratis Desde hace 3 o 4 días Entre sus 68.000 followers Con lo cual te está viniendo bien No, no es, que me, es que me da igual que me venga bien Son cursos gratis Yo lo que voy, yo lo que voy, es que esa señora no quiere que se aproveche ni se haga desde la cuenta personal suya, promoción de cursos, pues que no lo haga ella directamente, se está haciendo todo lo contrario de lo que debería vale. hacer. Entonces, familia. como responsable, Déjame sí, Déjame terminar, sí, sí, por supuesto. Perdóname porque es que estoy un poco indignada que dice que yo mando burofaz, y mando burofaz a la gente como ella que me acusa ¿sabes? en público, o mando burofaz a la gente como ella que me acusa de que voy amenazando a la familia de la gente, vale. por supuesto bueno, no, no vamos a mencionar, es, vale, no mencionamos a terceros, ¿vale? no no, no, no sabemos esos casos perdona, y... no, perdona no, no perdona discúlpame, no. Me menciono a terceros perdona, es que ella ha dicho en esta misma grabación, uh -huh. en esta misma conversación que yo estoy mandando burofaz y estoy amenazando a familias de terceros entonces, lógicamente, como tú comprendes Por supuesto que mando burofas a gente como ella que dice en público y en antena que yo amenazo a familiares, e incluso a gente. Como responsable, volviendo sí. al caso, como responsable de los cursos, eh, uh -huh. cuando tienes constancia de que hay una persona que dice oye, están utilizando mi imagen, un perfil uh -huh. falso, para sí. promocionar estos cursos, ¿tomas sí. tú alguna acción para decir perdona, estás publicitando este curso con la identidad de otra persona y esta Por persona supuesto. se ha venido a quejar a mí? Uh -huh. Sí. Pues mira, de momento lo que tengo yo es un certificado de Twitter que en cuanto aparece ese perfil falso, todas las cuentas que tengo yo de mis páginas web bloquean a esta persona. Segundo punto, hay un email en el que yo digo que ese perfil, que ese perfil es falso y que está eh, creando, eh, y luego además le mando varios tweets a la señora Castellanos advirtiéndola que, que si no es ella la crea el sistema, es un perfil falso que no hace más que dar RTs. ¿vale?, a lo que está diciendo ella y que están manipulando. Quiero apuntar varias cosas. Yo te dejo hablar, por favor, permíteme hablar. Por eh, supuesto. Este, varias cosas quiero apuntar, ¿vale? El perfil falso que me creó a, apuntaba a sus cursos gratuitos donde luego ofrece cursos de pago por valor cada uno de 25 euros. Perdona, luego, disculpa, eh, pero, di, pero no eh, son solamente cursos pero... de pago. La mayoría son gratuitos, ¿eh?, pero bueno. Dime, gabi cien o ciento cincuenta casos en Twitter y los puedes buscar en Google sin ningún problema de gente a quienes les has creado perfiles falsos promocionando tus cursos aprovechando ¿Cómo de... quién? Da, y la, uno y explicar, solo, ¿Dímelo? ¿Cómo, ¿cómo quién? Cosas? ¿Uno solo? ¿Uno bueno, solo? A, ¿Cómo quién? Voy a explicar dos cosas. A, explicar dos Pero, cosas Gabi, los quién? Sitios, a Twitter no se le envían correos para certificar absolutamente nada. A Twitter tiene una uy, área de su uy, post que es www.twitter.com a donde tú envías y tus cuentas han bloqueado a nadie. Eso no existe. Twitter no certifica ninguna de esas cosas, con lo cual eso no es cierto. Y lo puedes preguntar a cualquier trabajador de Twitter, no existe ninguna de las cosas que estás diciendo. Entonces, a Twitter se escribe al suporte de Twitter para solucionar los problemas, como lo hice yo, directamente para que inmediatamente eh, suspendieran la cuenta que creaste. ...y que sí la creaste tú... ...y, dale, y que con debes creaste. aceptar... Hola, ¿te has ...yo creo que te sorprendría... ¿Puedo a... hacerte una, una pregunta simplemente, Gaby? No, déjame hacerte solamente una pregunta, por favor... ...nada más, ¿vale? Por favor, una sola pregunta... ...y luego cuando colguemos... ...pues te quedas si quieres pensando en ella... ...no existe la posibilidad que tú creas remota... ...que alguien, una tercera persona... ...haya utilizado y haya creado esa cuenta poniéndose hashtags como tú dices para que te provocaste contra mí. Gabi, ¿para nada, pero si ya tú me has atacado? No, no, sí o no, sí, sí, no sí o no, no, sí o yo no. Yo simplemente por concluir eh, diría que sí, si, si en el caso de que vale, Martín, hubiera sucedido eso. Martín, sí. Martín, un segundo, tú llamas sí. atacado en varias oportunidades y también creandome perfiles falsos, porque yo defiendo a una persona a la cual le debes muchísimo dinero y no se lo has pagado. Y dale, ahora ahora entra bueno. que un amigo suyo le debo dinero. Ahí está el tema. Vamos para, a dejarlo ahí, contarle. pero pero en caso de María Rosa, en caso de que el sucediera ataque, lo que dices, el, el ataque, un segundito. El ataque viene como venganza personal, está claro. Su amigo que según yo le debo dinero. Es un problema. Y no, perdona, está muy claro como espero que... Como tú dices, en la policía, de que te he creado un perfil falso y que demuestres, como has hecho en, en, en todas las acusaciones que has tenido aquí. Y a los oyentes, pues nada, que se hablan divertido con este mercado de las pulgas, la verdad, porque hay cosas más importantes en social media, de que si se ha creado un perfil o no se ha creado un perfil. Sí, por ejemplo, incluir en, los, incluir en los programas, eh, en los manuales, eh, una clase de lengua y ortografía, que es fundamental para para poderse manejar en social media porque los mensajes a veces son, son deprimentes, bueno en cualquier caso gracias a las dos, eh, María Rosa no, no te pregunto por por esa si no función si no me vas a dejar responder mejor no me pregunte de asesora de... Si no, me que no, me ¿vale? no, que decía policía que no, que no le constaba ninguna relación contractual con la Policía Nacional no, contestó la cuenta pues en Twitter a, entonces me vas a dejar responder a eso muy brevemente ¿vale? uh -huh. la policía lo que ha dicho ha sido que no eh, le consta ninguna relación contractual conmigo sin embargo efectivamente yo no soy policía y no tengo ninguna relación contractual con policía porque no soy policía pero hoy he publicado en Twitter tres, cuatro, cinco certificados y van a publicar Muchos más donde el policía certifica Los cursos que yo estoy dando con la policía uh -huh. Muy bien, gracias a las dos Bueno, pues el usuario arroba policía en Twitter eh, dijo, no me consta que tenga ninguna relación contractual con la Policía Nacional y en concreto con grupos, redes sociales, ninguna relación. Eso fue lo que dijo en un primer tuit, pero es que hubo más, porque ante los certificados de los cursos impartidos por María Rosa Díez, replicó de nuevo el usuario arroba policía en Twitter con otro tuit en el que decía... Ahí pone que diste tres charlas sobre seguridad, cinco horas, pero no eres asesora o profesora de la policía. Tweet firmado, por cierto, por el responsable de redes sociales de la policía, Carlos Fernández. Bueno, pues ante estos acontecimientos, Bruno, hubo una rueda de prensa también, de Facua, ese mismo miércoles. Y también aprovechamos para llamar a su portavoz, a Rubén Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos habían llegado eh, quejas de usuarios planteándonos determinadas anomalías en los cursos de esta señora y, bueno, hemos estado indagando. Evidentemente nos llamaba mucho la atención que se presentara públicamente como asesora y profesora de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, nada menos. Bueno, contactamos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en los dos casos nos coinciden en decir que no, que para nada. Eh, la Guardia Civil incluso nos dice que la conocen de haberla visto en algún curso, pero estando como oyente no como profesora. Y luego, por otro lado, la policía nos plantea que en ningún momento es ni ha sido asesora o profesora. Habrá dado alguna charla como ponente, uh -huh. como hacen más de mil personas al año en este tipo de conferencias, pero eso no la convierte en absoluto, y así lo ha planteado públicamente la policía, en una asesora de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un fraude en toda regla, un engaño a los consumidores, que evidentemente, cuando alguien busca un curso de community manager, lo primero que mira es, ¿será alguien de renombre, de prestigio, hará las cosas bien?, ¿Quién la avala? Claro, si la avala la policía, nada menos que en España es un referente, e incluso a nivel mundial lo es en Twitter, pues evidentemente uno confía en esa persona. El problema es cuando lo que se anuncia es totalmente falso como aquí. Mm -hmm. Conclusión, eh, debemos fiarnos del expertise que dicen tener quien los imparte. Hay que investigar un poquito, ¿no? Hay que investigar, hay que indagar, sobre todo si metemos en Google o en cualquier buscador los datos de María Rosa Díez, antes incluso de que Facu haya destapado el fraude, ya aparecían muchas informaciones que dan que pensar. Por lo tanto, si vamos a dar un curso con cualquier otra institución, empresa, asociación… Hombre, pues rastreemos un poquito y pensemos que incluso en Twitter el que alguien tenga 10, 20 o 40.000 seguidores no significa que tenga una capacidad de dar cursos de calidad necesariamente, sobre todo porque también se pueden comprar cuentas falsas. María Rosa 10 tiene el 74% de sus seguidores como cuentas fake, según indica una de las herramientas de medición que hay en la red. Bueno, pues nada, gracias y únicamente te preguntaría qué hago, si, si me siento estafado, no me refiero ya a este caso, sino si no, generalizando, cursos online, es oro todo lo que reluce. Eh, me pregunté, ¿yo? Bueno, como en cualquier problema, yo creo, en materia de consumo, si sentimos que hemos sufrido un abuso, un fraude, podemos denunciar, en este caso, ante la autoridad de consumo de nuestra comunidad autónoma y contarlo, que esto es muy importante, que contemos públicamente qué es lo que nos está ocurriendo con empresas que nos engañan, que abusan de nosotros, porque eso es lo que provoca que se movilicen los ciudadanos y que si al final alguien lo hace mal rectifique o si se está dedicando a timar pues evidentemente podamos acabar con ese tipo de prácticas totalmente irregulares contarlo como hemos hecho en Twitter, por ejemplo con fraude cm convirtiéndolo en trending topics sencillamente para que la gente se entere de lo que estaba ocurriendo Pues muchas gracias Rubén, hasta la próxima A vosotros, un abrazo Vamos ya con una nueva entrega de esta sección. Hoy les hablamos del bien más preciado, la salud y como tal, como preciado que es, es objeto de no pocas creencias y falsedades que tienen un solo objetivo, hacer caja. Un mundo feliz. La investigación sobre las enfermedades ha avanzado tanto... ...que es difícil que alguien esté completamente sano. Y en Dijo Tal Cosa es Aldous Huxley... ...el hombre que escribió la novela distópica Un Mundo Feliz... ...que se llama como la sesión El Caso... ...que hoy presentamos es un ejemplo de ello... ...la salud está dejando de ser un bien colectivo... ...es motivo de negocio... ...y no sólo de fabricantes de medicamentos... ...también lo es en el mundo de la nutrición... ...de la alimentación, de la seguridad... El truco es fácil, no se promocionan los remedios, se promocionan los males, la enfermedad, el hábito equivocado, el error humano, el error del grupo. De esta forma se logra provocar una sensación de culpa y las culpas se deben expurgar. Entonces se promociona también lo adecuado, lo que tenemos que hacer. Todos participan de la fiesta, no hay conspiraciones, no se ponen de acuerdo, basta con tocar ciertos resortes colectivos. El ejemplo que ponemos hoy podría ser sencillo, pero es conocido por todos, porque todos lo han oído en alguna ocasión. Hablamos de agua y para situarnos sobre el asunto visitamos la página web de una empresa que se dedica a eso, al agua, la envasa y la vende embotellada. Es un bien que podemos encontrar con el simple hecho de abrir el grifo y es por ello que quienes comercian con el agua deben fomentar su consumo y deben hacerlo bajo la premisa de que su líquido elemento está más cuidado y es mejor que el que podemos encontrar sin pasar precisamente por ahí, por la caja. En esa página web leemos los siguientes... Estudios elaborados en nuestro país Certifican que los españoles Solo beben 0,9 litros de agua al día A nuestro cuerpo Debemos proporcionarle De manera regular la cantidad necesaria Para el buen funcionamiento del organismo La falta de agua en nuestro organismo Provoca la acumulación de toxinas Por eso, y esta afirmación La hemos oído en centenares de ocasiones Por eso, dice la boE Para ayudar a eliminarlas Es aconsejable beber 8 vasos de agua al día Ahora es necesario saber qué hay de verdad tras la afirmación. Si tal verdad esconde, medias verdades, si hay propaganda y si hay sustento científico para asegurarlo. Veamos. La verdad es sobre la necesidad de beber 8 vasos en día agua al día nos remonta a 1945, así lo exponía un informe del Comité Nacional de Investigación para la Nutrición y la Alimentación en los Estados Unidos. Ahí empezó todo. En 1974, otros dos científicos, Frederick Staire y Margaret MalWilliams, publicaron un estudio en el que se explicaba que el cuerpo humano necesita el aporte equivalente a entre 6 y 8 vasos diarios. Tres años después se hizo un estudio con 26.081 personas. El informe fue elaborado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se detectó que el norteamericano medio consumía 1,7 litros de agua al día. Estábamos en 1977. Muchas compañías empezaron a insistir en la necesidad de beber agua. El ejercicio de promoción funcionó. En 1994 y cuatro años después ya se certificó que el consumo de agua había subido a 2,2 litros por persona al día. Sin embargo, las empresas embotelladoras y muchos nutricionistas habían hecho una lectura sesgada de los primeros informes, y no por error. Los promotores de la idea trasladaron a la opinión pública que el consumo de agua era lo mismo que beber agua. Sin embargo, en aquellos primeros informes se decía claramente, el aporte de agua se efectuaba al cuerpo de alimentos frutas carne verduras lácteos porque todo tiene agua esos 2 litros en decían debían aportarse por esa vía no sólo por el consumo habitual. El primer estudio crítico con los hábitos que la sociedad había asumido se publicó en noviembre de 2002. Se publicó en la revista American Journal of Physiology y concluye que el aumento en el consumo de agua se debe a la corriente mediática que provoca la idea de la necesidad de beber 8 vasos de agua al día. El problema, señala el estudio, es que no pocas veces está provocando una sobrehidratación del cuerpo a causa de los mensajes engañosos relativos a la necesidad de beber esa cantidad de líquido. En ese trabajo se señala a través de Genzo Boalting, investigador del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de Armon de New Hampshire, que no existe ningún estudio científico que respalde la idea de beber tanta agua, e incluso considera que la tendencia a confundir agua con líquido puede provocar problemas de salud como la hiponatremia, una patología que consiste en el descenso de los niveles de sodio. El trabajo señala que en ocasiones esa cifra de dos litros de agua se alcanza con las comidas y con algo de bebida en ocasiones, como cuando existe un ejercicio físico especial, la cantidad de agua que requiere el organismo es excepcionalmente mayor. En definitiva, el estudio concluía que la promoción del consumo de agua en una cantidad aparentemente saludable provocaba problemas de salud. En diciembre de 2007, otra revista científica, la British Medical Journal, alertaba del peligro que suponían ciertos mitos relacionados con la salud que tenían en muchas ocasiones su causa y origen en la excesiva promoción interesada de algunos asuntos. Precisamente, señalaron que la relativa a la necesidad de beber 8 vasos de agua al día era el mito más extendido y uno de los más peligrosos. Sin embargo no era el único, había otras mentiras populares que se gestaban por la necesidad de obtener un beneficio económico y estos estudios científicos para asumir tales afirmaciones no existían. Entre los mitos médicos que se señalaban estaba el hecho de que se considerara malo comer más de un huevo al día, de la necesidad de ingerir vitaminas, de la necesidad de esperar unas pocas horas para poderse dar un baño tras la digestión, de la creencia en el contagio de los resfriados, del corte de cabellos y uñas para fortalecerlo, de las propiedades cicatrizantes y curativas de la saliva, todo era mentira, todo era leyenda. Cabe recordar también un estudio dado a conocer por la Universidad de Sonoma State en California Ese estudio revelado en 2007 Expone como algunas marcas en debotellamiento de agua Recogen en sus fuentes algunos químicos que podrían resultar perjudiciales para salud Estos y otros estudios han provocado que la Unión Europea exija a los fabricantes de alimentos y bebidas Que informen sobre todos los productos químicos que se emplean En las diferentes fases de industrialización de sus productos la exigencia oficial se debe a que 30.000 de los productos que se usan por parte de la industria generan dudas a propósito de su posible influencia en la aparición del cáncer y otras enfermedades, esa es la base de determinadas leyendas pero son leyendas al fin y al cabo que de ciertos envases se puedan provocar graves enfermedades si están expuestos al sol, es un mundo pues en el que es difícil separar la ficción de la realidad Música Lo que no es leyenda es el hecho de que según descubrió la American College of Sports Medicine de los Estados Unidos el 25% del agua embotellada es de peor calidad que el agua corriente. Se encontraron sustancias químicas en el 22% de las 103 marcas examinadas. El estudio certificaba que el halo nutricional que se daba al agua envasada no tiene ningún fundamento científico. El asunto alcanza una gravedad aún mayor cuando se habla de enfermedades inventadas. El médico español Pablo Alonso señaló que en una de las jornadas sobre medicina en la que participó, dijo que a la sociedad se le manda el mensaje de que debe aspirar al bienestar total, pero eso es algo utópico, decía, y que en esa búsqueda, en la búsqueda de esa falsa utopía, han ocurrido cosas que merecerán un tratamiento en profundidad. Antaños ofrecían unos datos para calibrar tras sus análisis en si existe una cantidad de colesterol en cantidad peligrosa. Con los años, esas medidas han bajado en conclusión. Gracias a ese descenso, hay más enfermos, más tratamientos, más medicinas vendidas, pero ¿hay más salud? La respuesta, según el biólogo alemán George Fenbeck, es sencilla. No. Sin ser visto. Este estudio también recuerda como en los últimos años eh, las medidas que no deben superarse en la densidad de los huesos ha decrecido. Lo mismo indica de los valores relacionados con la hipertensión. La paradoja es paradoja. En un mundo donde el acceso a los fármacos ha convertido en una necesidad que no está cubierta para muchos, hay otros, otros muchos, que sufren una hipermedicación. Un crítico cultural mexicano, Nayef Enlleja, decía y con razón La propaganda moderna es una astuta combinación de información, verdades a medias, juicios en de valor y una variedad de exageraciones y distorsiones de la realidad Por la desgracia, con el tema de la salud y muchas veces con interés económico, su afirmación se convierte en una auténtica realidad Y antes de finalizar el programa de esta madrugada vamos con vuestros micro relatos el que escuchamos hoy nos lo envió desde Guadalajara, pero desde Guadalajara en México Alberto Estrada, la narración corrió a cargo de Ángel Mosquera con la colaboración de Remedios Márquez, Jaime Novo y Rocío Santos, el montaje de Pepe Menchero, el título Simulacro Todos los días es común ver infestada de gente de la estación del subterráneo a esta hora de la tarde. Grupos y grupos de figuras homogéneas transitan inmersos en sus rutinarios deberes. Yo me escabullo entre ellos agobiado por el estrés y el cansancio de una jornada difícil en la oficina. Subo al tren y busco un lugar donde colocarme. Después de dos estaciones más, sube una mujer joven con un niño pequeño en brazos. El bebé... No me despega la vista. El pequeño estira su manita hacia mí y me sonríe. Esto reblandece mi corazón y me provoca una sonrisa. Llevamos Ana y yo tanto tiempo intentando tener un bebé que me es imposible no conmoverme. En ese instante mi teléfono comienza a sonar. Dejo mi portafolio en el suelo para poder contestar cuando un ruido pulsante penetra en el ambiente las luces rojas intermitentes se encienden a lo largo del tren y una alarma de emergencia ensordece mis oídos todos los pasajeros se miran aterrados nadie sabe qué pasa hasta que una voz femenina se escucha en el altavoz del tren estimados pasajeros mantengan la calma con motivo del Día Nacional de Protección Civil se procederá a realizar un simulacro en cada vagón hay un agente de protección civil sigan sus indicaciones Recuerden ante todo mantener la calma. Es cierto. Lo había olvidado por completo. Hoy se suelen realizar simulacros en todo el país. Vaya, debo admitir que me había puesto algo nervioso. Los agentes de protección civil comienzan a dar instrucciones. Recuerdo que mi teléfono había sonado con anterioridad y lo reviso. Es un mensaje de voz. En el mismo instante en el que iba a escuchar el mensaje, algo desvía mi atención bruscamente una potente explosión se escucha a lo lejos. Al parecer, dentro del mismo túnel en el que vamos. Los rostros de las personas reflejan angustia e incertidumbre. Miramos a la gente de protección civil buscando respuestas. Tranquilos, todo es parte del simulacro. Pero parece no tener idea de qué ocurre. Y de pronto... ¡Bum! Una nueva explosión, esta vez mucho más cerca. La angustia se transforma en terror. ¡Qué demonios pasa! ...le grito a la gente... ...pero el atónito... solo responde sin parpadear... ...no lo sé... ...el caos se desata... ...una densa marea de gente... ...corre desde la parte delantera... ...del tren hacia atrás... ...la gente se empuja... ...se arrolla unos a otros... ...algunos caen... ...una luz blanca se acerca... ...a toda velocidad... ...de frente hacia nosotros... ...otro tren descarrilado... ...se precipita por el túnel... ...el tren... ...está en llamas... ...se acerca cada vez más... ...y más... Un fuerte ruido, acero, hierro retorciéndose Personas volando por los aires, estrellándose contra los vidrios Cuerpos humanos chocando en el vacío Gravedad nula, chorros de sangre suspendidos en el espacio Un pequeño cuerpecito flotando a punto de salir por una de las ventanillas rotas Yo parpadeo y veo ahora el vagón volcado Recargado en una de sus caras laterales Vuelvo a parpadear y mis oídos aturdidos escuchan llantos, alabidos de dolor, tibiendo oxígeno. Siento el líquido tibio fluir en mi frente. Vuelvo a parpadear, pero esta vez mis párpados no se abrirán jamás. Tiene un nuevo mensaje de voz. Hola, amor, soy Ana. Recuerda que hoy es día de simulacros. No te vayas a poner nervioso, que últimamente te veo muy estresado. Pero bueno, cuando llegues hablamos. Así podrá darte una noticia que te va a encantar. Te daré una pista. Hoy fui al médico y cuando llegué a casa me dieron ganas de tejer. buen amor, no tardes. Te espero. Llegamos al final de la Rosa de los Vientos por esta madrugada y por este fin de semana. Volveremos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la una y media, a las doce y media en la Comunidad de Canarias. hasta entonces Os esperamos, pero quedaos en la sintonía de ondacero. Cero. Llegan las noticias y después no son horas con José Luis Salas. Y damos las gracias a la gente del Proyecto Bosque Cebrián, que bueno, pues ha tenido unos detallitos con nosotros, a Eva, a Charo y a Carmen. Y bueno, buena semana para todos.